ya empezó. Soy un asociados. El calcho es asociati. Y ya empezó. Un y asociado, ¿viste? ¡Toma, toma, Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde estar toda la gente. ¡Mira, esta noche no se la pueden perder! ¡Una noche para toda la Bienvenido, los Caracoles del Gose ¡Esa! No, no, no, esto no es el show del cabezón, esto es del podcast de fútbol y asociados. Ya estamos en el número 39 así es, damos la más cordial bienvenida a todos quienes se descargan este programita que lo llevamos a cabo cada semana. Bueno, el... Tenemos jazz, ya, ya podrán imaginar qué música, ya estaban escuchando, aparte de mucho análisis del fútbol ecuatoriano principalmente, ya que tenemos a, tenemos un poco de crisis y evaluaciones porque ya se acerca el final de la temporada, ¿no? Y aparte, aparte también tenemos un poquito de notas hey. internacionales. Hey. Hey. ¿Qué? ¿Qué fue? Buenas tardes buenos días tardes, noches, madrugadas, ¿por qué no saludaste bien hoy día Edison? porque no me dio mi gana bueno pues hoy estamos alegres y poniéndolos de auténticos porque más nochecito se viene el conciertazo y nos vamos a ir a bailar como se debe, el Edi está puesto la camiseta del ca club atlético independiente de actividades infantiles. <risa> <risa> no, es que la quién... CAI es la comisión de actividades infantiles bueno eh. vamos a irnos con los titulares de aquí en Fuyles Asociados, saludamos a todas las personas que nos conocen a todos los que no Eh, nuestros hermanos capoeiras están próximos a un viaje playero, así que les mandamos un abrazo y los deseos de que les vaya sí, de la mejor de manera, alguien, no eh, porque en esta ocasión no vamos a poder ir con ellos, pero eh, eso sí, les les mandamos ahí la mejor de la suerte de estos fútbol asociados, nos vamos. Ya, ya vamos con los titulares. Así hermano. es. Bueno, bueno, se han visto pocos goles en los cuadrangulares, ¿no? En general ha sido la fecha menos productiva del año y los cuadrangulares asimismo tienen pocas anotaciones. Haremos el análisis de esta segunda fecha de la fase final de la Copa Credifee. Una mala, el Aucas está cerca de descender a la segunda categoría del fútbol ecuatoriano, un grande en un pache terrible, vamos a hablar de lo que ha pasado con el Aucas, con la serie B, un poquito también vamos a hablar de segunda categoría que se está jugando. Bueno, el, el borrego aquí les tiene la información de los fideicomisos y demás situaciones que sociedades anónimas que vienen al fútbol ecuatoriano, principalmente se corre el rumor del Deportivo Quito. Mávorto es el campeón de la Liga Nacional de Básquet, también tenemos básquet aquí en Fútbol y Asociados para que vean que no solo sabemos de fútbol, sino que le hacemos a muchos otros deportes. ¡Se viene, se viene el Tour de los Campeones, damas! <ríe> no es tuta, tuta, sino el Tour de los Campeones. Apúntate al Tour de los Campeones, que tu equipo favorito pasa por tu casa. Muchos dirán el Tour de la Mediocridad y tienen mucho desierto. Bueno, Fútbol Asociados Internacionales trae la golpiza que un equipo muy... De barrio muy chico le metió al real madrid aparte de lo que pasó con notar mateos y su vinculación dice que al racing club de avellaneda ahora sí es tiempo de comenzar con fútbol y asociados wow okay. Y no, no no no no no lo podíamos perder aquí los auténticos decadentes de Quito. Una de las tradicionales bandas así por decirlo argentinas, muy futbolera porque muchos de muchos de sus temas han sido elegidos para formar los cánticos de las barras uh -huh. a nivel de Sudamérica se podría decir. Esta es una de las más tristemente recordadas aquí en el país que la canta hincha Barcelona con el capo de lo destroce, lo destroce. Terrible, ¿no? Qué bueno, o sea, no hay como alentar eso, pero es una la, la, de las hinchadas que lo usa y creo que es del canto más conocido por por obvios motivos me parece, no sé, porque realmente han destruido el estadio en varias ocasiones. Sí, no es... no, no, no, lo, lo bueno es que ya ya la, la policía ha tomado recaudo, no, eso eso siempre valdrá re rescatarlo. Y claro, esta es una de las bandas que alimente ese folclore, ese folclor precioso que esperamos nosotros nunca desaparezca, el que se da en las gradas con Similar al que sucedió este fin de semana en el estadio Atahualpe, el estadio de todos nosotros, donde se protagonizó un partido que normalmente, eh, de esos que se los considera de alta peligrosidad, ¿no? entre Liga y Deportivo Quito, donde hubo realmente un carnaval de colores, de sonidos, de cánticos en, en las gradas, y donde el buen operativo policial, creo, de lo que yo conozco, permitió que todo salga limpio, tal cual debe ser un enfrentamiento, una rivalidad. Propia del deporte, propia del fútbol, pero que no debe trascender más allá de, tal vez hasta insultar, porque, no sé, yo digo eso es una terapia, francamente, sí, y por más que te digan que eres un patán a veces por las palabrotas, pero es lo que conlleva el fútbol, ese, esa pasión. Y también esa terapia, porque hay mucha gente que sale nuevita del fútbol, sin excederse, ¿eh? eso sí. Eh, sí, sí, muchas veces del estadio es igual a malas palabras y, y, y es casi que inevitable, no no hay quien se pueda... Groserías, digamos, eh, para llamarles sí, con, con propiedad. Groserías, sin ¿no? propiedad, no sí. sí. Eh, Dios, bueno, te decía no que <risas> no hay quien se pueda abstraer de aquello en el estadio, no porque alguna decisión mal tomada... ...alguna jugada <risa> en contra de... ...te, te, te altera, te ¿no? Surfura, y, te surfuras, te surfuras Y más que nada es como que toda la masa te, te lleva a hacer exactamente lo mismo Es el comportamiento de masa, ver una cosa que... Te fusionas en la masa y eres parte de ella, tu individualidad se pierde Aquí tendríamos que pierde. invitar alguna de nuestras amigas psicólogas a que diga lo que es exactamente Porque ya no podría describirlo de mejor manera Bueno, el partido en sí, Quito-Liga, hubo mucha fiesta, alegría, colores Lo que no hubo fue goles Eh, partido trabadísimo esta vez yo creo que Fossati aprendió la lección sabe que el Quito es uno de los rivales sino el rival más difícil que tiene aquí en el torneo local así que tomó todos los recaudos posibles me parece incluyó a un zaguero más en su habitual línea de tres, estaba Espino, estaba Araujo y Campos pero le agregó a Diego Calderón con lo que intentaban bloquear toda iniciativa ofensiva del Deportivo Quito, bloquearlo a rollo que cuando coge un balón arranca y no lo paras eh, a, a tratar de anular las jugadas de Borguel, o Pirke un poquito estuvo a, un poco pa eh de Sí, la sí, tú, Porque Pirke. Justamente fue le tomaron mucho mucho cuidado a este jugador que en el partido anterior jugado en el Atahualpa les hizo la casita, ¿no? Porque fue sin duda brillante lo que lo el, la el de Pirke en aquel partido pasado esta vez tomaron mucho mucho recaudo E hicieron que prácticamente no no sea uno de los mejores partidos del jugador argentino En cuanto a Liga, te podría decir que estuvo un poquito, no sé Pero, eh, Lo que dice, ¿no? el, el que ganó fue el SREI en este cotejo sin duda eh, Aparte ah, eso, eso es una de las cosas que hay que, hay que hablar no Pobre people, ¿no? O sea, los del que te sí, digo fue, ¿no? un, fue un partido atípico Yo dejaba mi comentario y te decía que es uno de los peores que yo haya visto Deportivo Quito Liga. Normalmente son muy buenos partidos, eh, jugados más sueltos. En esta ocasión ya se vio esa atención propia de los clásicos que tú ves así en... Normalmente... Fue un partido mordido, así como, como... Yo creo que algún hincha de Quito de la liga y especialmente los que estuvieron en el estadio no te podrían decir que fue un partido malo porque fue extremadamente tenso y... Claro, para, ver, para verlo, para consumirlo, no fue de lo mejor, o sea, por la calidad. Y porque tú sabes, es, es muy bien jugado normalmente este Quito Liga, ahí hay velocidad, y todo bajada también por lo que hubo previamente. A ver, capitulemos, o sea, capitulemos, ¿no? Eh. El SRI va a incautar la la asistencia al estadio, que tuvo tuvo tuvo un buen marco de público, no lo que yo hubiera esperado, esperado francamente, pero 21.396 personas desde el dato Hay que, que encuentro en este medio. Hay que observar también el hecho que la entrada popular Exacto. a la liga se la subió de un valor de 9 dólares. Algo, algo que me pareció a mí injusto. Pero siempre sería injusto, no sé, o, o yo qué. Bueno, lo que pasa es que eh, yo no, no sabría cómo calificarlo. Liga normalmente hace este tipo de cosas Sobre todo cuando juega a Barcelona en su estadio, por ejemplo Siempre le Lo sube los precios a de la hincha de Barcelona Tanto derecho al reclamo no tendrían Ajá. Porque fueron los pioneros En, en este en tipo, tipo de, de modalidades ¿no? Y luego, yo he visto esto en el estadio de Melek Claro, si subes un dólar o dos No está mal, ¿no? Pero un aumento desmedido es ilógico Recuerdo que se eh, intercedió Hasta el presidente de... De de la nación. No, no, de, de la Asociación de Fútbol no, amateur, Guaya, no Amater Guayasense. No, no, esa es esa asociación de fútbol profesional de, del Guayas. Bueno, intervinieron para que me le bajara los precios, para que no no fuera tan grosero y tan drástico el incremento, ¿no? Cuando me le quiso hacer lo mismo Eh, no sé en qué otro estadio se ha hecho me parece que una vez lo hizo nacional pero era un incremento de un dólar o dos dólares que eso es normal cuando un equipo cuando un partido es más importante a mí me parece muy propio muy lógico que se suban los precios barcelona lo ha hecho incluso Eh, en varias ocasiones pero claro tiene que ser más más más medido y además tiene que ser justo para todos no con dedicatoria en esto en esta ocasión el quito más por el apremio económico que por otra cosa quería sacarle partido a una taquilla jugosa para deshacerse de una deuda pendiente que tenía cuánto le habrá servido francamente no lo sé porque no fue. Que mucho eh... ¿Tú sabes que en, en una empresa o ganas por volumen o ganas por valor por precio Puro, esta... asociado sabe de ah, y en esta ocasión eh, me parece que les perjudicó haberle subido el precio porque estoy seguro que si se, man si se mantenían no pudieran pagar la hincha de liga fue más por esa resistencia por esa dedicatoria que la gente de liga me parece no se movilizó en la masa que hubiera sido al estadio atahualpa Solo por el hecho de subirle a ellos específicamente el precio de las entradas entonces yo creo que por volumen hubiera tal vez ganado más del Deportivo Quito. Subiendo igual el precio, pero no de una manera tan loca, o sea, tan grosera. Por ejemplo, bueno, sea algo sí. grosero, Me parece verdad. que ya para ponerle punto final esta situación del ataquismo, de todas formas, el Quito, eh, la gente de la dirigencia evaluó el hecho de intentar... Beneficiarse del dinero posible Recaudado cuenta no 9 y, y E intentar también establecer Una supremacía en la, lo que es La localía, porque tú sabes que La hinchada Liga tranquilamente le es pudo haber numeroso, 30 mil el... claro personas que sí. y, y eso no hubiera sido Lo mejor para el espectáculo como local Del Deportivo Quito, ya volviendo al partido También podemos anotar que por ejemplo Liga esta vez no usó a sus dos delanteros Le dejó a Bieler solo en punta Con lo que renunció bastante a sus posibilidades de ataque Fue un partido el... más bien intentó amarrarlo Ahí como el, el como el boxeador veterano Que se sale a abrazarse ahí a su, a su rival Liga, por el estilo. Pero Liga es muy inteligente lo que hace Liga ya tiene definido Y sabe de antemano lo que tiene que hacer Fossati y los jugadores Liga sabe que cuando es visitante va con un solo delantero Y va con otro volante Entonces no es algo nuevo, es algo que Liga lo maneja Y que sin embargo... Tú puedes decir, sí, Liga juega con un volante Pero Liga nunca renuncia al ataque Pro, Producto de eso es que yo vi Un segundo tiempo en el que Liga Tomó un poco más Por minuto, sobre todo en, en el medio Del segundo tiempo Hablemos de minuto 30, a 20 sí, llegó un rato, Liga tomó bueno, él, el Llegó un rato a dominar el sí, partido y pudo Es incluso. bueno ver que eh, Jugadores ya como Ulises de la Cruz Por ejemplo, que ya es un veteranísimo De nuestro fútbol Eh al menos a nivel local todavía despunta de destaca y sus desbordes suelen ser muy peligrosos. El caso de Nice Rascós que ha tenido un gran año es otra cosa también. Eh... En el en el Quito estuvo bien todo menos la puntería de más Domínguez está tapando muy bien, hay que reconocerlo, salvó algunas. Y no fue la tarde de Borgueilo, ¿verdad? Eh... No de Borgueilo ni de Pirki, estuvieron un poquito ahí bajones. Tás formas obviamente es, no se puede decir que un por un partido evaluar la campaña de un jugador, ¿no es? Y sin embargo nos no malos, ¿no? ¿no? fue no fue tampoco un partido malo, malo, pero yo te digo en relación al nivel de los que he podido ver. Digamos que fue ¿a muy pues, más el empate, es, amiga, creo yo. Creo que un poco sin más la de... liga, porque lógicamente si el Quito ganaba este compromiso pasaba a ser puntero. Eh de adentro, otra... dentro del presupuesto del Quito está sacarle cuatro a liga. Entonces se podría decir que el partido que definiría prácticamente al campeón 2009 será el que enfrente a Liga y Quito en Casablanca. Yo me atrevería, yo, yo digo, en dos fechas está definido el campeonato. ¿Sabes por qué? Porque Liga ahora tiene una salida con Macará. El Quito ya le ganó al Macará. De, en cambio el Quito recibe al Manta. Sí, en este fin de semana Quito se recibe al Manta. Ahí se puede equiparar las cosas. Y, y bueno, el rato que... el Liga le, le saque los tres puntos A Macará podría estar sí, estableciendo una mira, diferencia Si tan solo le llega a empatar Liga A Macará, yo creo que ya Queda marcado Cuál va a ser el camino de, de esta etapa Porque la idea del Quito también es conseguir Los puntos que Liga no consiga Y me explico, soy, trato de ser más claro O sea, si el Quito ya le ganó a, a Macará Allá, eh, espera que el Macará Le gane allá a Liga y hacer Respetar su, pues, su, su posición De local, porque así Sin necesidad de, de un enfrentamiento directo, el Quito le podría pasar en puntos a, a, al equipo de la U. Eh, es que es difícil que el Quito le gane ahora en Casablanca a Liga, donde va a jugar mucho más suelto. A mí me parece que Liga es un equipo mucho más peligroso cuando propone fútbol que cuando aguanta. Entonces, ir a ganar a Casablanca para el Quito debe ser, o sea, suena a utopía, ¿no? Sabiendo que Liga tiene un invicto largo en Casablanca, entonces lo que esperaría es que, por ejemplo, Liga se resbale con el Manta en Manta y el Quito sacar un empate, o esperar que Liga no le gane este fin de semana a Macará y con eso rebasar el puntaje, aquí, seguramente... me parece que sería lo que apunte el Quito, que los otros también le echen una manito, sí. aparte de ello, con conjugarlo con sus propios resultados frente a Macará y Manta. Bueno, seguramente el Manta prácticamente tiene no tiene ninguna opción a, a los premios que otorga esta etapa pero eh, seguramente va a ser el que dirima aquí quien, quien llegue a qué po posición claro. dependiendo de qué resultado saque allí en el Hokai fíjate que el quito no le llegue a ganar aquí al Manta, no, es sea, Chauquito, Chauquito, te, es Chauquito. Sí, en sí. cambio yo considero que si Liga le saca un empate a Man, a Macara ahora eh, tiene el camino expedito para, para campeonar muy bien, siguiente partida bueno, es, fecha para, en para grupo? concluir con la idea podemos decir que todos estos intereses que hemos barajado en, eh, en estos momentos entre Quito y Liga hacen justamente concluir que se trata de que bueno, la idea de <risa> no pude concluir bien la idea lo que te quería decir es que justamente eran muy conscientes ambas plantillas de todo esto que se jugaba y es por eso que el partido resultó tan trabado ¿no? Efectivamente Y ahora sí salió la idea Sin duda, porque... el empate le beneficia más a Liga Eso sí, Liga se fue contento más. con el empate Bueno, siguiendo con el grupo 1 A esa misma hora eh, Se jugaba el partido entre Manta y Macará eh, es... Ciertamente a mí me sorprendió el cuadro ambateño Porque no estaba creo en los planes De, de la gente que sigue el torneo Que consiga los 3 puntos del cuadro ambateño Allí eh. en el Hokai. Desde luego, luego del del luego de la de la derrota frente al Deportivo Podría Quito en embate, uno creía un, que ya estaban sepultados. de un golpazo anímico para el Macará, pero y, y yo considero, y como te comentaba comentado todos los por el Messenger, esta victoria le beneficia al Quito, porque le hace a Macará aspirar a conseguir algo. Entonces, ahora la siguiente salida que tiene Liga, sin duda va a ir, va va a ir presionado Un Macará claro, que ganó de visita y quiere hacer una fecha redonda, no ganando 6 puntos al hilo que era pasado si ganaba el Manta, Macará llegaba con los bajos brazos abajo y era muy probable que Liga le ganara. Entonces, este este resultado le guiñó al Deportivo Quito. El Manta, creo yo, ahora sí ya lo podemos dar prácticamente por descartado luego de una goleada 4-0 con Liga acá y una partidas. y una derrota frente a Macará en la localía es Crítico. En cuadrangular empezar con dos derrotas es un eh, es un golpe anímico, sin, du sin duda Y aparte como había arrancado sin bonificación, el Manta tiene muy pocas opciones de conseguir algo en este torneo De todas formas se podría decir que el Manta ya cumplió con llegar a una fase final Algo que no estaba en los planes de, de Nivedo de, <ríe> de nadie, absolutamente nadie Una asistencia de mil personas en el Hokai, dicen Muy bajo, muy bajo Pobre realmente, yo más veo hinchas de Barcelona en el estadio del Manta que del Manta Te juro, cada que veo hay gente con las camisetas de Barcelona y, y que le van a ver al Manta ya que su equipo no tiene ya vela en este Es que también hablemos que el Manta, el Manta Fútbol Club como tal es un equipo Desde los mil tres ya lo hemos dicho Y todavía tendrá mucho camino por recorrer para hasta afianzarse en el corazón del pueblo mantense Si, sí, no Y, pobrísima asistencia, los goles fueron marcados por César Albornoz y Augusto Poroso, la pareja de centrales que tiene el Macará, sin dudas de lo mejor que tiene el Macará en, en, en, en este preciso momento, o sea, en este cuadrangular, porque Gabriel Fernández, me parece que... O sea, no se ha hecho notar en los goles, pero no en, se... este, en este partido ya tuvo algo de incidencia, claro, no, no sé si lo bueno, consideras. Y una baja muy sensible la ausencia de Fernández por lesión en los próximos, creo que es 2-3 semanas eh, ajá, que lo no puede jugar. Ajá, esa no va a acabar ya este cuadrangular, claro, se le acaba se el le campeonato. Acabo, prácticamente se le acaba el campeonato a Gabriel Fernández y... De todas formas diremos que Fernández ha venido en un bajón futbolístico, no ha tenido gran incidencia en el juego de Macará. Así que, él ya debe estar pensando más bien en la próxima temporada, en este momento, en ver a qué equipo se lo puede llevar. Es un jugador que cualquier equipo creo lo pudiera tener lo, lo quisiera tener, ¿no? más Sí, también dependiendo de yo si... Yo te hablaba el... en el blog de guerra. El, si es que le ríen. delantero, el... delantero el... que yo lo llevo a ojo cerrado a mi equipo a guerra. Sí, es un jugador que re... de hecho ha rendido en, ¿En casi donde todos los equipos de Guadalajara En el Laucas, en el Cuenca, en el Quito Faltaría verle una camiseta pesada, pesada Loco, el Quito no me vas a decir que no tiene su representatividad es y su peso Es un peso semi-pesado para mi deportivo Quito todavía, <risa> No es un peso pesado Todavía no supera los 91 kilos Sí, loco, <risa> El Quito tiene tiene su hinchada importante Cuenca también historia. tiene su peso, Lo mismo el Cuenca, pero no no no, no tiene la trascendencia de digamos, digamos habla, el, top cuatro cuatro el top 4. El top 4 de Ecuador así como hay el top 6 en Argentina que el top Bueno, el top 5 en Argentina acá el, Pero sí, acá cuatro. es el top 4 porque se llevan entre Nacional, Liga, Barcelona y Emelec y llevan prácticamente todos los títulos del campeonato así ecuatoriano, es. así como el 80% de hinchada, si no es más. Entonces no hay por dónde más disputires. Bueno, en todo caso habría que verle justamente a Omar Guerra que se un golpe de un Amelec que tanto necesita porque sus extranjeros no han rendido y ya mismo hablamos del Amelec. Ciertamente. Ya eso en este nomás... partido eh, el no sé, el el, el Mante está están prendidos justo sus sus dos jugadores fundamentales, Castilla en en la delantera Nada. Ya no ha aparecido Castillo y Nicolás López, me parece que tiene problemas físicos porque se lo pone para el segundo Entra tiempo. Entro al segundo tiempo este, en esta ocasión entró por Hélder Palas, este jugador que sin duda fue decisivo para la campaña del Manta en la segunda etapa, el uruguayo, un buen valor. ¿Quién? ¿Qué? El Nicolás, Nicolás López. López. También hay que ver que lastimosamente para el Manta de su arquero Rolando Ramírez se lesionó el titular uh -huh. y no va a estar por el resto de la temporada. Y también es un va es una baja sensación cuadro de Manta porque no es lo mismo un arquero que sin duda me parece que hizo relucir una cuota de experiencia ahí en el arco del Manta frente a un Lozano que es un jugador joven que tiene todavía mucho que aprender y que en estas etapas decisivas le ha costado le ha pesado mucho lo que es enfundarse el puso de arquero ¿no? bueno a Makara ya lo vemos otra vez con una formación consolidada Eh, me parece que por Gabriel Fernández tendría cabida en en el equipo. No sé si tú opinas del Potro Figueroa para dejar en delantera Ferreira con Figueroa y retrasarlo al Lito Garcés un poco, ¿no? Se sí, podría ser que que sería se la ponga, la variante ideal. Se le ponga ahí a Garcés porque no tiene más. más no hay en el medio en creación el... no hay más en, en el en el en el Macará que enfrentará sin su mayor figura a Liga Deportiva Universitaria. Qué difícil partido. Vámonos con el siguiente grupo, Eddy. El grupo 2, estos habían comenzado más temprano el viernes. Así es. Deportivo Cuenca versus Olmedo, triunfo Morlaco 2 a 1. El cuadro del Cuenca viene siendo, entre comillas, la revelación de este hexagonal. porque Es que nadie se lo esperaba. Porque básicamente todo el mundo creía que ya tenía ganado Emelec el cuadro, su cuadro. Y decíamos angular. por ahí Olmedo, nadie más. Y, y sí, el juego del Olmedo era el que más nos simpetizaba Pero el Cuenca me parece un poquito más a punta de coraje También buen fútbol, ¿no? Porque solo con coraje no logras nada Pero eh, la dosis, como dicen por ahí de vitamina H que le ha puesto El Cuenca ha sido valiosa para esta campaña Dos triunfos consecutivos Le tienen muy, eh, muy a la expectativa También hay que... Fijarse que los partidos del Cuenca Que ha protagonizado el Deportivo Cuenca Más bien dicho son muy trabados Es una serie de unas Javita de tarjetas sacan, sacan a relucir lo que les enseñó Perronef Y en esta ocasión hubo expulsiones ¿no? Hubo expulsiones, pero lo que pasa es que siempre los expulsados Son, son del los otro rivales. lado, entonces ¿Qué, qué harán estos <risa> imágenes del Cuenca? Sí. Y, y son son Expulsiones Me parece que a Bonner lo echaron En el, el olado La lado, expulsión ¿no? Tenaz aquí es la de Santiago Calle que reciéncito. Bueno, es que se le cae la estantería abajo al cuadro del Olmedo porque Carlos Javier Caicedo sufre una lesión. Ajá. Entonces, tú sabes, desde el símbolo del Olmedo que juega desde tiempos inmemorables con la casaca con la casaca del ciclón. <risa> Llegó y, antes que Granizo. Y bueno, va y se lesiona, entonces tiene que ser reemplazado por Santiago Calle que a los cinco minutos lo expulsan. Lo echan. Entonces ahí se desdibuja cuando... totalmente. Y estaba 1-1 las... el, el partido. 1-1 en el Medo, si bien no, ¿no? no tenía la iniciativa, pero los contragolpes eran certeros, precisos. Fue un buen partido, por ejemplo, de Gabriel Méndez, el de autor Al... del empate. Ajá. El primer gol había marcado Granda, este jugador, es Cuencano, si no estoy equivocado. Un gol es... también a base de coraje, este es. si no, no dio la bola por perdida y ahí la metió... Luego Gabriel Méndez de minuto 45 había empatado Y como tú dices se le arruinó todo el papel Al, al Olmedo con la lesión de Caicedo Un hombre ya de edad madura eh, Entra calle le echan por la... ¿El que voló? Sí, sí, sí, acá calle sin duda pero... Perdón, permítame un segundo estimado Eddie Y ahí nos fuimos Y no suena No nos fuimos No nos fuimos, de pasito para vos también De pasito para mí Está puesto ¿Está puesto? Sí Así es ¿Sabes que no tengo? Es retorno, loco Pero bueno eh, Mientras arreglas el problema del... ¿Qué ¡Evolú! ¡Evolú! ¡Evolú! ¡Evolú! Es Que bolú Que bolú Que bolú Que bolú Que si le hemos sacado brillantina Esa eh, CD de efectos y demás Bueno, te contaba que Después de esta expulsión de Santiago Calle viene lo que es la expulsión del Bisbone y ahí sí totalmente la saga del Olmedo se parte y fue campo preciso para que el Deportivo Cuenca intente buscar el triunfo que se da por un medio del gol de Edison Preciado, bueno fue tras un lanzamiento penal. El, la falta que le habían cometido, no me acuerdo aquí si fue a Ismael Villalba o al mismo preciado Pero bueno, esto fue el 2 por 1 para el Deportivo Cuenca Ajá. Que terminó de todas formas siendo un poco sufrido Pero son es una victoria valiosa que le tiene en el primer lugar al Deportivo Así Cuenca Buscando copa y por qué no el título Así es, les recordamos que este programa se hace de manera casera en mi casa Jajaja <risa> Así que a veces hay sonidos de los micrófonos, por ejemplo, porque este se muere a momentos y toca ahí darle de golpecitos para que funcione. Así que no se asusten, es producto de que nuestra tecnología cada vez está más precaria. Lo que sí es, tenemos unos auspiciantes de lujo y no los habíamos nombrado. Permíteme, te recuerdo... Eh, fútbol asociado que te llega gracias a Seller del Ecuador, todo en color con Seller del Ecuador, productos automotivos, mucho color con Seller del Ecuador, que no se les olvide, mucho color con Seller del Ecuador, todos en productos automotivos, que son productos automotivos, necesitas pintar tu auto, te chocaste, le raspaste, quieres que tu mamá no te cache, te habías chocado, y tiene una rayita, con que quieres pintarle para que luego no se te explote el resto de la pintura, con Seller le coges la falla y no se nota, Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, que no se les olvide MetalWare con soluciones para software y hardware vos tienes que decir software, hardware yo no puedo software, pronunciar software, hardware no se sé, loco <ríe> todo con el ingeniero ahhh ingeniero ah, L, por... ingeniero Alejo MetalWare Alejo Villagrán es el gerente general de MetalWare en lo que es el mantenimiento de tu compu Productos Que es lo auto. mejor para Para armarle a tu CPU y el diseño web Asistencia técnica Reparaciones, todo, todo, todo metalware Llegamos también gracias al manjar Entretenimiento maduro con el manjar Porque los días son más sabrosos Deliciosos y llevaderos con el manjar Saludos al señor Carlígula, su gerente general Esto es Fútbol y Asociados ¿Estamos en esta época nosotros? Yo voy más de 10 años de esa época, locos. <risa> ¿Desde la... que salió? Es la canción que me han dedicado toda mi santa existencia. <risa> y bueno, ¿ya que se le va a hacer? Vamos con el último partido. Seguimos en esta época, bueno el que enfrentó a Espoli y IMELEC, es la chocha de la Tacunga, eh, del que menos se supo, ¿no? al que menos se le dio zona. Este, en Radio Tocoscuchar, en este encuentro sigue sí, gracias a, a las ondas hertzianas de los colegas costeños Podríamos sí. seguir las incidencias de Espoli versus IMELEC. Este partido que eh, al cuadro eléctrico parece que le falló la puntería, eh, no andan certeros sus jugadores de extranjeros. De hecho, en este ni siquiera los alineó Perrone de ahí para el segundo tiempo a ver qué hacían, hicieron mucho más. De hecho, Perrones se hace echar al poco tiempo que Ese entró ese a y otro y, este y sí, eh, pero está Como está sí dañado es. el track, tienes que esperar y pilas a lo que suene. Pues bueno, vamos hablando. a bueno, vamos a esperar al track respetivo. No, ya funcionó para bueno, hacer lo que le da la gana ¿no? está con virus, no con la banda sino con de buena de miel, no, no, no, no, no. Eh, qué le voy decir el cuadro del lespoli ha tratado de, de lucharle ahí de, de, de pelear con, con lo poco mucho que le queda creo que eh, ha tenido un poco de inyección anímica por parte del DT Homero Valencia ha sabido llegar un poco más a los jugadores y se ve un juego un poquito más alegre ...se podría decir... ...le ha ratificado en la en el rol titular... ...este jugador Kenner Arce, ...y no le ha hecho tan mal... ...ahí dentro de lo que es la conexión... ...entre los volantes de marca... ...y la delantera... Ha, la sido, ...ha sido un poco más aplicado... ...el jugador Arce... ...que junto con Kizupangui... ...podrían ser los que arman ahí... ...y también junto a Santiago Morales... ...que también es una función más mixta... ...y si... Eh, ...Tupana Kizupangui... Si no, es uno de los juveniles más destacados Tiene tres goles eh, Marcados en la temporada Y normalmente Es un jugador veloz, un jugador que tiene Protagonismo en el campo de juego Entonces hay que tomarle muy en cuenta ahí De pronto una camiseta con mayor tradición años no, sí y expectativas ya, ya le pues echaron vale. los ojos de seguro eh, lo, lo, lo que sorprende sí, lo, También lo, lo equivoco Es que Melek estuvo adelante 30 minutos ...con un jugador más en cancha, porque se hizo echar Cañete, ¿verdad? Este jugador... Ajá, gustavo ...a Gustavo Cañete, salió expulsado y Emelec tenía expedito, o sea, una vez más, repito el término... <ríe> eh, ...tenía claro, tenía la vía libre, loco, para ganar el cotejo... ...entonces, eh, hubo una bronca tremenda, o sea, interna en la hinchada de Emelec luego de no haber ganado un partido... Que Emelec tenía en el bolsillo porque estaba jugando de visitante, estaba mostrando mejor fútbol y tenía un hombre más. Entra el delantero Ay, el don, Peirón, el látigo y se hace echar y la... y la embarra, literal. A pesar de la expulsión, Emelec siguió teniendo oportunidades para ganar el cotejo y no lo hizo, o sea, fue algo pasmoso, o sea, fue gélido lo que mostró emeleg en la cancha entonces eso es lo que más molesta y sorprende a la hinchada a lo que preocupa pública. porque ya son dos partidos en los que no se ha conseguido los resultados un punto esperados conseguido, y de dentro uno de seis Ajá. y en un cuadrangular es una situación muy incómoda si emeleg no venía con esos tres de verificación estaríamos hablando de cuenca, un equipo casi liquidado claro, y de cuenca adelante sin duda bueno Eh, igual el empate tal vez le sirve más a Espoly, hubo dos expulsiones como lo dijimos ya, Cañete y Peirón. Pepana, ¿no? ¿desde cuándo tiene hinchas de hinchón en el Deportivo Quito? No, pero interesante, loco. Carácter, qué es simpática la situación, ¿eh? Bueno, Así es. entonces ya le hemos dado la revisión completa, precisa y veraz a lo que fue la fecha 2 de los cuadrangulares de la Copa Credifé. El Cuenca es, por lo pronto el mejor equipo Ha sacado dos victorias en sus dos presentaciones Y de visitante Y Liga todavía y sigue siendo el favorito En cuanto a lo que es la búsqueda del título Sin duda Eddie, es tiempo de hacer la primera pausa musical yeah. Vamos a irnos con... De Melocotón eh... De los auténticos decadentes Corazón de Melón <risa> No, no, vamos a irnos con Corazoncito una, Un tema... Es muy ameno, muy simpático Sabrosón muy... que combina eh, el movimiento con el sentimiento Es es, de, es, es esa onda la que sí, tienen sí. Los, los auténticos Que nos, nos no, embruja a todos No, no es meloso, eh, empalagoso esto, esta canción No, no, no te, te digo, es... combina movimiento con sentimiento Me parece que es Muy simpática vamos ahí Vámonos, los auténticos decadente en fútbol de asociado Vícte quando estoy con vos Niño a ti noticias... mi corazón, oh. Yo no sé tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en carita que me gusta Que me gusta y te llevo mi corazón volum A propósito estábamos haciendo la reflexión y nos falta un programa llorón de Fútbol y Asociados. No hemos hecho programas moreles, todos hechos los hechos los que no no sufrimos, ah, ah. que no tenemos corazón. Corazoncito. corazoncito. <risa> bueno, ya, ya estamos aquí de vuelta con Fútbol y Asociados y y si hay alguien que y si hay gente que está con el corazón realmente partido, es invildo en mil pedazos que volaron por toda la habitación eh <risa> es el locas, loco, está Qué, Los hinchas de la UCAS, O sea, el otro día una figura o sea, un, Es como saben decir Un cuadro Primer acto <ríe> Llega un hincha de, de la UCAS de 64 años Llega con una foto Con banderas a a los jugadores que se entreguen en el campo de juego osea imagínate un, un hombre que le vio al pentacampeón a claro, ver que le vio al galnita a los galnita si al Ahí equipo que le ganaba en el arbolito a claro en esas épocas llega el señor muchachos entreguense por favor y los muchachos le responden pero si estamos yendo lo que podemos además tenemos cinco meses sin sueldo con que cada nos piden eso como le pides eso a una situación realmente lamentable Y ahí, ahí puedes ver que No solo pasa por los jugadores En ese momento, con 5 meses de Por más profesional que seas No puedes rendir todo lo que quisieras Es que, te, hablemos de algo No es lo mismo que, por ejemplo Esto nunca sucede, pero voy a dar un ejemplo En liga, por ejemplo, nunca sucede ya Pero si te deben un sueldo Como tú percibes buenos sueldos en liga Es muy probable que con lo que has ganado en los 3 meses anteriores Puedas sostener Que caiga en calamidad liga, digamos Así, un problema de liquidez ya Una transacción que no se hizo a tiempo Y Liga no puede pagar Tres meses de sueldo Sus jugadores pueden vivir con el rezago Con los ahorros de todo lo que han ganado Estamos hablando de Laucas Un equipo donde se paga mucho menos ni No creo que se llegue a la mitad de los sueldos Que se paguen en Liga no, ni, ni Entonces soñarlo. aquí sí es cierto Eso de cuando los jugadores dicen Es que necesitamos para mantener a nuestra familia Para pagar las primas de los autos Para... Para pagar Paz, la ¿verdad? casa, pagar... Como decía nuestra profe de martín los guaguas. Los guaguas. Para pagar todo eso, ¿verdad? La escolaridad, todo, todo, todo, todo. Entonces, aquí si sí te crees que cinco meses sin sueldo realmente les debe estar apremiando a los, a los jugadores. Tú hablas a veces de deudas. Bueno, ya quisiste sucede en Barcelona y en Emelec. Y a veces los jugadores te escuchas que dicen es que no tenemos para pagarle a la escuela de los, guagua, los, guaguas. los guaguas. Y no, ahí, ahí, ahí tú dices, no es cierto, si les están pagando de 8 mil dólares, ¿en qué están botando la plata? no Si no tienen por un mes o dos meses de atraso para cumplir sus necesidades es porque la están administrando pésimamente el dinero. Pero en el lauca sí te debe apremiar y eso no te debe ju dejar jugar para nada, imagínate cinco meses. Con no. un sueldo bueno es un sueldo bueno el que se debe pagar en el UCA debe ser un sueldo considerable pero si sí te deben apremiar un poco las necesidades pero bueno, si sí, con esa necesidad concentrarse en un partido de fútbol es difícil, bastante difícil eh, o es un juego en el que prácticamente necesitas tu poder mental en, en la máxima de sus capacidades y, y sí pues la presión de, de estar con una camiseta histórica en una situación calamitosa Y bueno, es algo que se viene gestando, es este este esta ciclo de contratiempos para el Laucas desde ya un par de años. Recordemos de Laucas descendió en el 2006, una campaña muy mala la que tuvo ahí el, el cuadro. Sí. Sí, en no, 2006, güey. Claro, claro, como oh, 2007. No, 2006 descendió Lauquitas. En 2007 sí, sí, sí, ya 2006. no estaba el Laucas. Claro, claro que sí, fue el 2006. Sí, sí, sí. Ahorita recuerdo, recuerdo eh Eso, justo. justo desde desde ese año no no he caído a la caldera porque no he tenido razones, lo que sí eh a vez la Miden, no. solo la Miden, no, yo no podía ver la Miden, que si mamá estaba de camillero. Ah, en fin, ¿qué te puedo decir? 2006 de Laucas desciende, pésima campaña, horror. Creo que quedó en media media media tabla, me acuerdo Laucas en en la primera mediados, campaña Y de sí. ahí la tengo, tuvo una segunda etapa de terror La que le ganaron todos los puntos Todo el tiempo Bueno, 2007 Viene esta temporada en la que Tenías la opción de 3 Equipos que puedan subir a Serie A ajá, ajá. Recordemos que hasta el 2007 Se jugó con 10 A partir del 2008 se juega con 12 ajá. Y ¿Sí? Bueno Entonces te decía, el Aucas no pudo llegar a la Serie A, a pesar de que habían tres jugos más disponibles. Subió la Católica, el Espolis y el Técnico, si más no recuerdo. Con todavía más chances del Aucas se nos queda empieza esta serie de, de, de tropiezos de dificultades, de pésimas administraciones tuvo un 2008 horroroso a punto igual fíjate, la, la acuérdate que el año pasado el Aucas estuvo, tenía que ganar en en Cuenca, en Cuenca sí, todo apuntado para que la Aucas sí de Hacienda y fue a punta de, de coraje de la, del peso de una camiseta como la de la Aucas que lograron llevar esa victoria allá en Cuenca, gente que se movilizó incluso a Cuenca, claro, recuerdo. hubo como sí, mil, sí. mil hinchas de la Aucas sí, sí, sí y bueno no es para menos se espera que en el partido que se jugará este sábado el eh, hinchada de la ocasión en la caldera haga la presión vamos necesaria. a ver a la área yo fuera de mil amores pero ya te digo que igual tengo tengo el trabajo que hacer Man, yo no va a estar momento. acá sí y, y muy penoso además la situación está en las manos de otros equipos aucas tiene que esperar que pierde el roca fuerte que va de visita bachone ba es una parada en teoría brava la, la rocafuerte pero, que, pero que ya la, la Banda grecia, Banda grecia no se juega absolutamente nada, nada. en cambio el rocafuerte sí y, y está o sea está negro oscuro el, el, el, el o sea, Dark, sombrío osea sombrío como el, que va a llover así se viene la tormenta para el aucax y es triste loco o sea un equipo yo yo visitaba constantemente el estado de laucas porque me queda cerca siempre me iba a ver el fútbol ahí ahora claro, a mí y, me queda elegir y es hermoso y... el estadio de lauca, yo te digo el estadio de lauca es como un poquito más terminada la obra nada más un poco más, más es infraestructura comodidades fuera un espectáculo ver porque el ambiente futbolero acuerdo, el hijita, se respira hijita. o sea era, era maravilloso maravilloso es, es, es especial si tu el ambiente futbolero de, de la gente de tradición que es la de lauca exacto eso te iba a decir o sea los hinchas de lauca son a los que uno dice mil respeto o sea es el lauca, o sea es el hincha Entonces, tú bien dices, la, la, la cercanía a la, a la cancha y además de estar en compañía de gente que tú sabes, conoce de fútbol y debe seguirlo de años al fútbol, eh, le da ese ese ambiente, ese ingrediente que encanto. en pocas canchas lo consigue. Tiene su encanto, que, eh, bueno y aquí puedo pecar hasta de, de ir respetuoso y, y, y perder una audiencia ya. Que Ajá. todavía no la tiene el Estadio de Liga, por ejemplo claro por, no, no, no. Tal vez sea por lo que es nuevo Porque todavía no tiene olor a cerveza y cigarrillo <risa> A cerveza, vino y cigarrillo sí, Otro estadio similar Así en, en, en el país del el, el Capwell, sin duda O sea, es un estadio muy el antiguo El se vive sí. de una manera impresionante en ese Y, es, y es, realmente el Emelec hace muy fuerte De local justamente por esa presión Por lo que también es una caldera El, el George Capwell Y la Caldera del Sur eh, parece que va a haber a primera, a, pero si es que el independiente va a jugar allá, ¿no? Sí, es una es una iniciativa de fútbol y asociados, ¿no? Ese Sí, es que a, nos ¿Cómo nos hicieron caso con que su como que Viceta dirige la sub-20, lo que nos hicieron caso? No aquí, obvio, es se o Aquí sea, se no, no, no. Eso era obvio que iba a suceder. Crees que aquí se No, mentira. Y ni siquiera está confirmado de Bisueto, por Bueno, pero Ya se dice que Bisueto estaría al, al mando de la sub todavía es... lo que no se decide es el director técnico. Palabras, de, palabras. El de la mayor Palabras, palabras, palabras. Pepa, Pepa, y que se palabras, sabrá palabras, palabras, se sabrá de recién después del mundial. A mí me parece una pérdida de tiempo, yo eh, considero que si el dirigente quiere... Sellar con broche de oro su participación Me refiero a Luis Chiriboga Lo que tiene que hacer es adelantar elecciones y, E irse ya, no porque es un mal dirigente Sino para darle un año más de trabajo al que venga Y para preparar ya el equipo para la Copa América Porque básicamente si no eh, se juega eh, nada Estamos hablando año. de democracia eh, No hace mal el anquilosamiento En el poder de <risa> los dirigentes Si no, no tiene ya nada que hacer Este último año eh, Chiriboga ya en la dirigencia Sería bueno que ya este fin de año Se arregle la cosa Eh, Pero, ahora, decíamos, ¿no? Serie B ya está todo decidido En la parte de arriba Ya quedó campeón, campeón el independiente, independiente Un justo campeón Que además eh, está confirmado Va a ser uso del de préstamo Tanto de Joao Rojas como de Ederbach Traiga para acá Joao ¿Sí? y, y Sería un refuerzo impresionante para, para el independiente eh, Bueno la Católica es el otro que asciende Y por el lado de abajo ya sabes Católica la... ya firmó con, con Mora Ya firmó, sí, yo, ya está yo, que yo, yo no, ya está sabía que Mora. todavía estaba en... Ya está firmado Mora, y por ahí, eh, eh, te comento, estaba entre Mora y Ceballos, eh, Mora está ya confirmado en, en la Católica Y me parece que también podría estar por ahí Ceballos, porque de y hecho... Se habla, se habla de un posible interés de Vanguera, aunque lo ha desmentido Capitán Benalcázar eh, que, bueno, es no, no es, que es el Capitán Benalcázar, de... perdón, eh, estoy hablando tonterías Sí eh, por recaminos. Ah, Capiluna. Eh, Capi Luna, <susurra> perdón, San... Capiluna, perdón. Gapilun. Eh, ¿qué propósito tarana, tiene una tarana, agencia tarana, de viajes ahora? Estando en la carretera, y es un mingming. <risa> Tienen la seguridad es el Capi, no, que se trata que del Capiluna. Por <risa> recaminos. Bueno, eh, eh, eh ¿qué te Tienen una agencia de viajes, te comento el Capiluna. Ahora sí por las buenas, eh, No sé. Bueno. Esperemos, no No, guarda. no me compete investigarlo. Algún rato sí, tal vez. hay lo, que lo, lo, lo, lo hagan los pesantes hay... de FLL. Eh. Bueno, te decía también eh, que Nada, bueno. te decía yo que Ibarra ya está también en, en o sea, lateral en Miguel en la Ibarra Católica. está en la Católica. En ¿De el caso de Liga, bueno, tienen un hoy por hoy un gran arquero como Alexander Domínguez y tienen a Viteri como No, banco? no, eh y bueno, Viteri muy probablemente se vaya porque tú sabes que Liga compró a Manuel Mendoza a y el año pasado. Y al próximo año. Y claro. e iría y sería un gran suplente para el Alexander. Sí, sí, Manuel Mendoza tiene gran eh. futuro en el arco entonces Liga, ¿no? Y, y yo lo que te decía, Nacional, podría verlo a Ceballos sí. o a Viteri. Ahí tiene tranquilamente dónde agarra. Yo me jugaría por Viteri. Lo, lo están tentando Vanguera, pero Vanguera... Eh, ¿A quién puedes creer? O sea, esto... Ya le está tentando el nacional, pero la ha dicho que quiere quedarse en Barcelona. Ya vamos a hablar de Barcelona y realmente la, la pena que da hablar de del de, de, de equipo amarillo, igual que igual que del Atlas, ¿no? Da la pena en estos momentos de hablar de la situación y me meto ya en Barcelona, ¿no? Y ahí hablamos del Tour de los campeones. Permíteme. Eh, bueno, eh, ¿sabes que no sé, quería matar esta cuestión con lo que es segunda categoría? A ver, dale, dale, dale. Acá está. Eh, Atlético vamos a meter en todos todas. Eh, tenemos Sí, la UTE es del mejor equipo en hasta el momento. En tiene, el hexagonal final. Tiene 7 puntos. Ya se resimito. hizo a la segunda. A la B, perdón. Ah, para Serie B, la UTE le ganó a Deportivo Quevedo por 1 a 0 este Digamos que entre todos los de equipos que están en este hexagonal para el ascenso, el que ve es el de más tradición. Por sin ejemplo, duda. Por un equipo el, el más añejo, el que tiene su hinchada, su representación en su ciudad. Y por ahí Panamá también tiene algo y, de... Claro, Panamá es un equipo muy antiguo del fútbol ecuatoriano, claro. pero digamos que no tiene algún enraizamiento. Ah, que, que, y además que veo, me parece que ha conseguido mejores ubicaciones sin sin llegar a ganar nada, pero... Bueno, bueno eh... Entonces la UT derrotó 1 por 0 al Deportivo Quevedo en el Atahualpa Panamá venció 3 por 0 a la Universidad Técnica del Cotopaxi El Municipal de Santo Domingo 0 0 con el River Play Con la banda Guayaca, el River Play de Guayaquil Este que es un equipo sorprendente, en 3 años ya está en... Sí, este es otro otro equipo con visión corporativa es onda onda independiente del Valle, ¿no? Y eso es del futuro, ¿no? Así pues, ya le vemos a, de aquí cuando seamos viejitos, los títulos siempre están entre el Independiente, el River de Guayaquil y, y la Liga. <risa> Son los equipos que están manejando Loco, ¿no? sino que han evolucionado y se están dando a mostrar. Bueno, eh actualmente. Verás Ahora sí decías de la situación ah, de Barcelona no, Solo decir que Atlético de con un empate salvó la categoría no Y quedó fuera del alcance del Aucas y del Rocafuerte Empató 1-1 con el Grecia Ahí de local, en Ajá. Machala mismo y ya se salvó Así es ¿Qué te iba a decir, Eddy? Eh, ah, en Barcelona <coughs> ¿Qué, bueno, pasa con... ¿Qué pasa con ¿Qué, pasa con ¿Qué opinas tú que se lo haya confirmado a Jop? No, no es me parece Es un técnico que agarró al equipo noveno y lo dejó décimo No me parece, no hizo gran cosa Juan Manuel Jop Eh, es cierto que no eligió la plantilla nacional, que le faltaban extranjeros Que le tocó jugar con el Paraguayo Román, que no fue gran aporte Que pudo haber conseguido otro jugador Y que sin embargo, eso sí, Job eh, logró consolidar a sus tres extranjeros Los cuales están confirmados aparentemente para la próxima temporada Claro, sí, creo fue lo mejorcito de Barcelona Los tres extranjeros que llegaron eh, a mitad de año A mí me parece obvio, Matías oyola marcó tres goles, creo Tres goles a Samudio. Samudio, 6 goles un en 10 no, partidos. Sí, 10 partidos creo que jugó Samudio y diez es goles en 6. Gran producción. Es un hombre que comprende temporada, ya conociendo las canchas, conociendo el medio, compenetrándose más con sus compañeros. Yo creo es garantizado el gol ahí con ese jugador en Barcelona. Encina un poco menos de fútbol, pero bastante sacrificio. Por otra parte Barcelona se nota claramente que no tiene dinero. ¿Y por qué? Porque a Avanguera el mejor jugador del año anterior de Barcelona Uno de los jugadores A los que se le debe agradecer Que el equipo no se ido a la B No va a decir que Vanguera no sostuvo El 99.9% de los partidos Con sus excelentes actuaciones eh, No se lo ratifica hasta ahora No se le acerca una propuesta económica Para el próximo año eh, Parece que Eh, hay una posibilidad para que se le prolongue dos años más el contrato O la compra de sus derechos deportivos Yo siendo ¿Y lo gente de Barcelona pongo mi dinero y lo compro Y hago vaca lo que sea ¿Hago vaca y ¿Tú ves para atrás qué más tienes en el arco? Empezando por ahí eh, He escuchado que le está intentando a Klimowicz para ir a Barcelona ¿Será? Me parece no. una cosa no ridícula creo que, la No creo porque. que Klimowicz quiera porque Primero porque Klimowicz tiene un año más de contrato con Imelec y en emele tiene cierta y tapa, seguridad y tapa de vez en cuando y ha hecho un par de partidos así no, no un par hablemos de unos siete partidos que ha tapado Klimovich. de veras de clímovich tiene eh, en la etapa pasada hizo seis eh, eh, compartió con el izaga seis partidos y más de la primera digamos unos días tapó este, este no año. es poco Eh, se mantiene en ritmo, además él es joven todavía Entonces irse a Barcelona A la inseguridad que te representa Barcelona, no creo que lo acepte Y, y Vanguera Pro, él dice no o sea, Es un sueño que él tendrá de chico ¿no? Yo quiero quedarme en Barcelona Es raro escuchar ahora eso en los jugadores no Que digan quiero quedarme, sobre todo que digan quiero quedarme En Barcelona, nadie se quiere quedar en Barcelona Pues lo claro, poco más por, porque de todas formas Del cariño, una divisa que es popular Y nada sorprende. más eso porque Sorprende, porque S no le acercan un dólar No le dicen vete para la Todavía existen jugadores no mercenarios en el fútbol A ver, o sea me sorprende lo de Vanguera Y, y aún más me sorprende lo de Barcelona loco De donde sea sacas la plata y lo aseguras o sea, Es una pieza fundamental eh, Conozco que El jugador que terminó de lateral Nazareno, buen Giovanni jugador Nazareno. Giovanni Nazareno, ya está en... En Ucatólica ah, Se está armando hasta los dientes la No, Catolí. pero lo que te sorprende es que La chato Lee le quite un jugador De esas características a Barcelona Lo mejor que tuvo en esa banda el año anterior Barcelona Se lo quitan, y que te lo dejes quitar así Un equipo que supuestamente es más poderoso Económicamente, o sea, ¿cómo se están Haciendo las cosas en Barcelona? No hay un centavo partido por la mitad, parece ser Que no puedes retener a los jugadores porque Barcelona necesita una buena base de jugadores y por ahí conseguir buenos refuerzos yo te hablo de la defensa de Barcelona no es mala si ves Matamba, eh, si lo confirmas a Hurtado, lo confirmas a Perlaza y a eso por ejemplo se me ocurre Renan Cayo, un, un jugador que en liga no tiene mayor cabida si lo puedes llevar, ve una saga muy buena si confirmas los dos laterales que tenía por cada lado folleco también parece que no va a seguir en Barcelona ¿por qué? porque llega Job y dice que no le gusta Foyeco que no le gusta Mike Rodríguez Dos jugadores interesantes, con buena proyección Que de seguro el Nacional O la misma Católica o el Independiente del Valle Los van a recibir con los brazos abiertos veremos Entonces tú puedes decir no son, la, no son la maravilla estos dos jugadores Pero tienes dinero en Barcelona Para traer a unos mejores, para reemplazarlos Tienes plata, tienes recursos Hay suficiente gente en el mercado Como para decir, este quiero, este quiero, este quiero Y reemplazo estos dos A mí me parece que no entonces Con el antecedente de una campaña Pobre de Jop Donde me parece que solo ganó 3 partidos en todo lo que ha jugado sí, O 4 3 no, par partidos. partidos ganó part La mayoría empató y El resto los perdió, ganó 3 Y con ese antecedente ahora venir Patear el perro y decir estos no me gustan Cuando probablemente Después la dirigencia le diga ¿Sabe que No tenemos más para contratar Entonces hay que ser más cauteloso porque si tú ya dices eso a voz pública Luego cuando te toque echar mano de ese jugador ¿Crees que te va a rendir dentro del campo de juego? ¿Va a tener tu simpatía? va ¿Vas a gozar de autoridad frente a ese jugador? No, entonces hay que ser mucho más cauteloso a la hora de hablar Y francamente yo demuestra que no sabe manejar un equipo eh, De las riendas, del grosor que tienen las riendas de Barcelona O sea, eso es evidente eh, Y se mostró cuando hubo problemas con Palacios, con Matamba, con Castro Eh, fue evidente que no, no sabe realmente manejar un grupo fuerte O sea, un grupo pesado, un grupo caliente como es Barcelona Y y sorprende lo que está sucediendo en el equipo amarillo A mí no me disgustaba eso de que se queden los tres extranjeros Era una buena es medida Es lógico, sí. me parece ¿no? Sí, porque traer uno de afuera es aventurar una vez más Y, es, y el único que se lo cambiaría sería Román que no, no rindió y puedes mal. traer ahí un mediocampista, un delantero lo que te guste, algo para experimentar o oh, alguien del mismo puesto francamente preocupa la situación de Barcelona se sabe que no hay dinero y que el banco pichincha ha puesto como condición esto es o sea un chisme y lo digo así, no es un chisme que para darle dinero a Barcelona para adelantarle algo de lo que tienen que pagarle del próximo año de la publicidad Eh, le han puesto una especie de condición Primero que se haga la auditoría Que todo el mundo la pide Para saber cuáles son los dirigentes Que Barcelona le han dejado con un déficit De 8 millones que lo tiene ahora el equipo Toreo Qué barbaridad ¿no? 8 millones de dólares en un equipo quebrado Barcelona eh, Para saber quiénes le dejaron así Y además que piden eh, que, que intervenga la administración Y se habla de por ahí una empresa española Una administradora de recursos ¿Qué? Para que sane al club, porque oh, bueno. aparentemente no existe capacidad de gestión en el presidente Maruri Ni en la gente que trabaja con él Y encima tiene Astefan en el Facebook y Maruri Es sorprendente, es sorprendente lo que pasa con Barcelona Bueno, eh, vamos y... a hablar despuesito de lo que es el Tour de los Campeones Ya se armó las fechas y los estadios y las paradas respectivas de este el tour del resentimiento Ajá. loco porque si sí, es el 2 de la equipos, desocupación los ya. dos más ganadores los dos más caídos en desgracia en los actuales momentos para no morir de fatiga van a jugar en algunos lados del en país el nacional hablemos de los que ya se van a debajo, a los bueno, ya se, se sabe no ya se, se fue la vida se acuerda eh, en el ventarrón quiñones se fue que otro jugador fixon joves gente que, bueno, eh, en caso de Larines, creo que sería el único que no estaría de acuerdo, pero se sabe que no tiene buenos antecedentes disciplinares, y que puede correr por ahí. Así eh, y aparte de eso, se declaró intransferibles a Pita, y a Michael Jackson Quiñones, está haciendo la... Es oh. lo mejor que se puede hacer, porque eran los más hábiles. Bueno, so, sabrás que Michael Jackson no le pertenece al Nacional, pero se está haciendo los esfuerzos para que se quede. Y eso más, llega yo y dice que le gustaría tener la Pita, que le gustaría tener la Michael Jackson Quiñones, cuando el Nacional, ya dice que no los va a transferir, no. y de seguro, si es que, es que Bueno, tú vas a hacer algo, no lo puedes anticipar, tienes que ser más cauto, loco. Entonces, si vas a hacer un negocio y ya denuncias que quiere tal loco el jugador, ya te lo van a subir al precio, porque saben este man quiere, ve. Subámosle tanto más. Entonces, hasta en eso demostró ser insensato, yo. Y regresando con el Tour de los Campeones, ahora sí. Bueno, si te vamos has hecho. a regresar con el Tour de los Campeones después de la siguiente pausa musical y me eh... agarra ¿Qué y quieres escuchar. bueno, ahí ahí lo que buenamente se te ocurra porque es tu turno en lo que es la operada del DJzer. Eh, también sino el, en el próximo blog les vamos a hablar justamente del tour de los campeones y vamos a seguir con este punto que es las sociedades anónimas, la visión empresarial es el futuro del fútbol. Bueno, ya se ve a nivel mundial, pero también es el futuro del fútbol ecuatoriano. Pilas. Gente que se maneja así católica se maneja el independiente Liga, liga No, le li Liga no porque liga O sea, ya te voy a explicar legalmente que no está constituido con así Estás más o menos así pero digamos con, con lo que es los paradigmas de, de, de bueno. la empresa y que el y que el ¿Cómo es esto? El, y el Foda Y ya, ya, Eddy Vamos con <risa> no, cómo pues, Este es un tema igual futbolerísimo Se ha versionado un montón de veces ¿Cómo me voy a olvidar los auténticos decadentes? Hoy noche bailamos hasta morir estos futboleros no vale ya regresamos él. Yo no con vos Por cierto, a la Manuela mis saludos y Ya no baile contigo. Chao. Aunque no falta, no te despido. en los ojos un osito de peluche de Taiwán cuando ha estado enamorado corazón y se nubla de dudas. Bueno, ya volvimos de aquí en Foodies Asociados con esto una de las canciones más morelias y jaranas de los auténticos decadentes. Y bueno, vamos ahora sí a hablarles de en concreto el tour de los campeones de aquel torneo inventado por parte de la dirigencia del Barça y del Nacho para no quedarse de ociosos, mientras el resto sigue jugando y buscando el campeonato. Sí, viste bueno, Les vamos a hablar de las fechas del Tour de los Campeones, de escenarios y demás. Ponte pilas pueblo, que tu equipo favorito llega a tu casa con el Tour de los Campeones, damas y caballeros, así es. Recorriendo las ciudades del Ecuador, equipos más ganadores de la historia del país, que hoy por hoy son un manojo de mediocridad. Y dice... 20 de noviembre, Esmeraldas Estadio Folke-Aldnerson. A los años, dos equipos de primera jugando allá, ¿no? Seguramente va a haber estadio llenos. A mí eh, me parece que Quevedo y Machala por ahí son las <ríe> oh, más cantoca. Esmeraldas canto te, cara, te va a llenar, ¿no? Te va a mm. llenar. Ah, haceme caso, pío. bueno 22 de noviembre, Estadio 7 de octubre de Quevedo. Llega el Tour de los Campeones a la provincia de los Ríos. <ríe> Este es para llenarse en Quevedo. 28 de noviembre Machala. 28 de noviembre, pensión Pueblo Barcelonista Machala Estadio 9 de mayo. Ese sí es Machales a Barcelona. Claro, con... ese sí no. va a estar totalmente amarillo. Barcelonista no hay... es la Machala como Machales la Banano. No, algo así. Chief. ¿eh? 1 sí. de diciembre Azogues. Así a es. Acá bueno Sí, va a haber un poquito más de representación roja, pero yo creo que igual ha de dominar el amarillo ahí. 1 de diciembre, Azogues Estadio Jorge Andrade. En Esmeraldas, me presumo yo que el Nacional va a tener buena en asistencia. En Esmeraldas, sí, sí, tiene sus hinchas nacionales. Sí, sí. y en Machala, ojo que la provincia del Oro también tiene su hinchada nacional. Todo lo que es sectores fronterizos suele tener su presencia de hinchada criolla, porque tú sabes que es la parte más patriota del país. Ajá, y sí, no. 4 de diciembre loja estadio reina del cisne finaliza el tour de los campeones y es tan sencillo como el que más puntos gana campeonea y punto nada de bonificaciones <ríe> nada de fecha de clásico <ríe> estos ya son como varios clásicos bueno Oye, y qué bonito este partido barcelona nacional y eso demuestra cómo se ha venido a menos ambos equipos locos o sea, estos partidos realmente eran decidores o sea definían títulos Donde decían que era un alfiler de decían, en... claro, decían Barcelona le gana nacional le saca la victoria en Quito campeón Barcelona y era así Yeah, sí. Pasó en el 91, pasó en el 97, de los que me acuerdo, ¿no? Mm, es que los otros no los hemos visto ya Sí, pues. pero ese, ese, ese era el mito y ¿eh? que Además recordemos igual cuando Nacional le sacó el resultado a Barcelona y, y le dio la vuelta en, ¿En el En el, el monumento, en el 1992 ¿92? El primer lo título que pude festejar yo como hincha del Nacional Entonces era así, ¿no? Y y además un partido que no dejaban alfiler, aunque sigue sucediendo. Sí, todavía, eh, En los últimos, los últimos de nacional Barcelona, ha habido nacional. muchísima gente. Había rotado sí, el, o sea, y repleto, y te hablo de repleto, el Olímpico Atagualpa, ¿eh? Bueno. Eh, ahora sí, es mediocridad no en la mediocridad de esto, decir, el Tour de los Campeones. Es una ignorancia bastante. La claro, vez patético, pero es que si sí suena medio patético, ¿sabes? al recuerdo, no. Seamos sinceros, o sea, de todas maneras son serán partidos que les vendrán bien para la pretemporada, pero para afinar piezas, para ver quién se queda, quién se va. Ya y... lo hemos dicho aquí. <risa> bueno, veremos cómo va el próximo año estos dos equipos que ojalá regresen pues a ser lo que eran. Va a estar difícil loco porque como como se viene viendo cómo está la situación en barcelona su déficit eh, sus pugnas en el caso de nacional la cosa también viene así vienen las elecciones eh, la, la gente civil se queja que prácticamente maniataron la situación de las asambleas generales como para que tengan la menor representatividad posible la gente civil eh, y se ve se ve que no, no hay no hay cambios no hay nada Ves que Se dejó llevar a Miguel Ibarra, la católica, se lo llevan a Cristian Mora. ¿Con qué se va el nacional? Está la situación calamitosa, me parece. Y ahora, el, ¿cómo era? Borges, no, el seguro, Borges no. es del presidente ahorita del nacional. Ajá, y que también... Últimamente... Los, los, no, no, no, no le ha salido nada. nada. Trae, trae los, los, los hindúes. De y... eso, eso, eso, Oye, ¿dónde reclutan nuestros pilotos en la Qatar, acaso? ¿Acaso? No. En lo que va, de, en estos dos años ha habido seis accidentes Viejas, no, es cuestión de toda la vida Siempre es, pero cuidada que el helicóptero es nuevito No, mi capitán, pum, sí, es de toda la Viejos, vida Viejo, y no solo eso, y recuerda lo que pasó en gonzález Hace dos meses hubo un accidente en Machachi, ¿dónde fue? que Igual se, se, se tortearon ahí en una en una avioneta Ay, del ejército Loco de siempre Se comieron ahora el, el, el helicóptero Se comieron dos helicópteros con esto de Guadalupe la Riva Ya eso también y son lo pero es que son en operaciones de exhibición. Imagínate. ¿Hay oiga, ¿dónde, recl de, dónde reclutan eh, nuestros, es nuestros pilotos en la Qatar van ahí. Disculpe, quiere hacerse piloto o algo así. Lo que pasa es que sorprende, sí, sí, sorprende. Sí, Era lo que yo alguna vez eh, escuché que para cuando manejas un auto es digamos es una destreza que se puede adquirir regularmente una persona promedio Pero para lo que es no. manejo aéreo uh, Eso debe ser No, no, loco, pero es, digamos, sí es, es más o menos así, es, es una destreza Que que una La gente promedio sí si sí puede acceder sí. No digamos que todos Estamos hablando de, digamos La normal en la campana de Gauss wey. Pongámoslo así Así es Pero en el caso De lo que es pilotear naves de eh, Ya lo que es entrarte al espacio aéreo Sí se necesita de talento Yo voy a eso me imagino Y es algo que supongo no se está no, no se está asegurando Que Ecuador, loco, porque Vemos que en las exhibiciones se tortean Y bueno, vamos a volver A con... pesar de ser Ecuador ganador en una batalla aérea sí, es el... Que aquí en Sudamérica ha habido Bombardeos, ese tipo de cosas En maniobras aéreas, pero batalla, batalla aérea Entre batalla dos cosas aérea, no existía no, You're too dangerous, you're too dangerous <ríe> <ríe> Solo Ecuador, ¿verdad? You're, Perú? you're too dangerous Escategui no. Sí, claro, es el, el único combate aéreo que se ha dado en, ¿Y en, en el continente sudamericano Fue ganado por la fuerza gloriosa 3 a 1 creo ¿no? a uno, Se fue? bajaron, hay dos, dos Sukhoi Dos aviones rusos Bueno, de fabricación rusa, pero que lo piloteaban peruanas Y pobrecitos dos manes, pero bueno Y ahora somos panas, así que no hay que hablar de eso ¿no? Oye, y en todo caso, regresando a esto No le ha ido bien, no, y nada Entonces es no que estás en nada. Pero ¿no? yo te voy a hablar de algo y y, y antes de hablar del Nacional, de hablar con Nacional, hablemos de una vez de lo que son las lo que va a pasar. El Quito ayer en varios medios por eh, sí, eh su mayor cabeza, su presidente, el señor Esa Santiago Rivero, la cabeza lustrosa del señor Santiago Rivero dijo que el Quito está en franco camino para convertirse en su una sociedad anónima en una empresa. Eh, lo interesante es que el déficit eh lo va a afrontar la empresa que va a venir. Se habla de la Universidad SEC, universidad de origen español que un en Chile o sea SEC se sí, puede sí, decir, que ¿no? en Chile está manejando a la Universidad de a la Unión Española, la Unión Española perdón. un equipo que estaba prácticamente desahuciado y ahora lo pudimos ver, por ejemplo, en Copa Sudamericana, ya Así volviendo es. al plano internacional. Entonces, eh, Deportivo Quito parece que se va a proponer que Se lo administren de este nuevo modelo empresarial Que no es tan nuevo, pero para nosotros re sí resultaría bastante sí, novedoso, novedoso ¿no? En el cual Quito pasaría a ser una sociedad anónima Donde los socios cotizantes pasarían a ser también accionistas ¿no? el, Se va a cotizar en bolsa, creo, las, las, las acciones del Deportivo Quito parte de eso se le va a dar una, un impulso mucho más internacional Porque es probable que con el manejo de una heri no me votes la consola Es probable que con el manejo de una empresa transnacional Deportivo Quito gane en auspicio, la parte de eso en un manejo mucho más serio porque se va a hacer con todo el típico andamiaje que tiene una empresa, no evaluación, evaluación de resultados, lo más sencillo. Ver los Foda, el DOFA, hacer una misión, visión, objetivos, todo ese tipo de procedimientos que son mucho más técnicos y que se deben hacer en una empresa, se los va a aplicar al Quito, se va a hacer, claro, un balance a fin de año, se van a tomar correctivos en la marcha y aparte de eso se va a conseguir, como te dije, que una empresa mucho más seria, mucho más conocedora, maneje al club y sobre todo su patrimonio y... Y se habla también de que con todo este capital que vendría, el Deportivo Quito podría apuntar a mejorar sus instalaciones, por ejemplo. Sí, es lo que estábamos justamente apuntando, que el futuro del fútbol ecuatoriano empieza a verse pero, que son la, es del modelo empresarial. No digamos tanto la sociedad anónima en sí, pero sí el modelo empresarial. Una sociedad anónima permite que tu equipo tenga varias acciones y que... ...como es anónima, por ese mismo hecho... ...no exista una sola figura, un solo dueño... ...excepto que alguien posea la mayor cantidad de acciones... ...pero cualquier persona puede ser accionista... ...eso es lo que te permite también una sociedad anónima... ...con tal de que tengas el dinero para comprar eh, los derechos... ...¿qué sucede cuando un equipo se convierte en una sociedad anónima? ...el dominio del equipo puede pasar a manos de una persona... ...ajena al equipo, ajena a su historia... ...que no involucre el sentimiento y que él se sienta muy satisfecho con que el equipo nada más sea rentable un equipo puede ser rentable sin necesidad de tener demasiados lustros eh, peligroso también eso, eso es lo que estoy apuntando, sí, sí, ¿no? un equipo puede ser eh, rentable sin necesidad de que sea el top número uno en el país eh, tal vez les baste con que sea un equipo de media tabla para arriba es como sucede con muchos equipos, tú mira el Racing Bueno, es un equipo de media tabla para abajo Pero actualmente en lo que es estrictamente lo económico En el Racing andan bien bueno, se desayado, Pero, lo futbolístico, pero... pero lo futbolístico es de a perro ya, ya Me a da una pena racing. ver jugar a Racing O sea, es un equipo sin alma ¿Y qué pasa? Si alguien, por ejemplo, es mayoritariamente dueño de las acciones del Deportivo Quito Le va a importar mucho más que sea rentable recuperar su inversión a que el equipo pueda, por arriesgar Alcanzar algo grande, ¿me entiendes? Ese es uno de los riesgos que se corre Es algo similar a lo que sucede en el Nacional ¿Por qué? Porque en el Nacional Como tú me decías un día, yo no, no lo había razonado Muchas veces los presidentes No son hinchas del Nacional Como esto les pesa en su hoja de vida Como le dejan al equipo, prefieren mantenerlo En un nivel medio, no arriesgan en inversiones No se animan a a, no sé armar un equipo muy poderoso porque sabían saben que pueden sencillamente fracasar entonces también cuando el que maneja el equipo no quiere arriesgar por esa función emotiva por el por la institución se puede caer en esto de tratar de salir con las justas solo en las finanzas y no en la lustre no en, en, en los laureles que debe conseguir un, una institución grande y tradicional como es el quito entonces también hay ese riesgo me entiendes de, y es lo que le pasa más o menos a, a, a Racing a, a Colo Colo lo sanearon, tuvo dos años buenos Pero actualmente Colo Colo ha decaído también No te garantiza la bonanza económica eh, Deportivo Entonces, directamente Digamos que en este momento bueno, lo que se intenta Es salir de un apuro De un apuro grave que tiene el Deportivo Quito y Podría ser una buena opción Pero habría que manejarlo que... Con pinzas Ya que hemos visto la ya ya hemos visto En ejemplos. el fútbol inglés tú sabes lo que en, sucede por En ejemplo. el caso de Colo Colo Liverpool por ejemplo, por ejemplo. En el caso de Liverpool logo. Liverpool no retiene jugadores Porque porque la gente que, in, que son inversionistas Los dueños de las acciones de Liverpool ¿Qué quiere Retribución Quieren recuperar su inversión Entonces, ni bien hay una propuesta por un buen jugador Que tenga el Liverpool, se lo vende de inmediato Mejor Entonces, ruta. ¿qué pelea el Liverpool? ¿Qué es lo que está jugando ahora el Liverpool? Las últimas dos campañas de Champions Fueron más coyuntura De que, por fortuna, el Liverpool Llegaron jugadores buenos, pero vemos que ya Xavi Alonso Voló Y es muy probable que el niño Torres dentro de un año también ya no, ya ya no, no parezca más por ya ahí. Se Gerard se quedó en el Liverpool por amor, porque él ya estaba prácticamente en el Chelsea, si era por cuestión meramente económica. Entonces no se hace el esfuerzo por retener a los jugadores porque se prefiere eh, recibir dinero para recuperar la inversión antes que el club esté en lugares estelares como se lo merece, un gigantesco, enorme como el Liverpool, por ejemplo. El Liverpool hace rato que no disputa el, lo que es el torneo, la la, Local. la Premier League. Y en Champions es, ha sido todo por mística, ¿verdad, David? y Sí, ya sí. la verdad, ya la mística no le ha alcanzado ni siquiera en los últimos años. Y vemos, este año de Liverpool es desastroso, por y, y es muy probable que ni siquiera pase de Ruan Abuelo. Entonces bueno. hay que sopesar... Y... Y, y hay que ponerle en una balanza, que sí. es más conveniente, o sea, o sea hay que administrarlo con inteligencia, a mí me parece cosas. mucho más inteligente, yo hablaba con mi hermano por ejemplo hacer un fideicomiso, Entonces, le das cuatro años a una empresa Perdón, el manejo de qué un, diablo, es un fideicomiso, un fideicomiso es cuando punto, llegas ¿verdad? a un acuerdo entre dos partes, por ejemplo una empresa privada y tú como institución de entregarle la, la el manejo de un equipo durante cuatro años, por ejemplo, un fideicomiso tiene límite de tiempo, es la diferencia en lo que en lo que podría ser eh, es como una concesión cuando se concesionan las vías, le estás dando a una empresa a que se, se eh, administre eh, la vía, pero no tiene total potestad sobre el sobre la vía, materialmente ajá no, no, te explico no puede vender la vía Calle. solo le estás concesionando el mantenimiento o la construcción incluso Y ellos también tiene un límite de tiempo ¿no? claro y ellos ven cómo recuperan sus recursos ponen peajes y demás entonces si tú haces una concesión firmas un fideicomiso con alguna empresa grande vas a garantizar que ellos tengan su rentabilidad y que tú como club nadie te pueda tocar tú nadie te puede tocar por ejemplo tu estadio tus jugadores sin la autorización de, de los socios por ejemplo puedes poner ese tipo de, de figuras o sea ese tipo de trabas en un contrato puedes poner que no se le cambie el nombre al estadio si es que los socios no lo aceptan, o se puedes ir poniendo ese tipo de acápites en un contrato, eso me a mi hermano, es la diferencia y lo más conveniente sería hacer un fideicomiso, le das 4 años a una empresa extranjera que administra el club, si es que te satisface y si, si, si, si satisfizo también sus intereses la empresa, puedes poner una cláusula al final de que se puede ampliar 2 años más por ejemplo. Y le das chance a que tengan seis años de control en tu equipo, pero luego el equipo, aparte de que lo dejan rentable lo dejan bien, va a regresar a las manos de los socios y de toda la gente que forma el club. Fútbol y asociados sabe de leyes. No, no sabemos, pero eh, entonces tienes tú igual el control Imagínense. del equipo y no caes en eso de, de que eh, le pertenece a una o dos personas y ellos... Por falta de sentimiento Y solo viendo una parte económica No le van a dar la verdadera fuerza Que necesita el equipo, Eso, ese es el riesgo Bueno, hemos hablado Largo y tendido de lo que es Las opciones para los clubes En tiempos modernos como Estos en los que ya no sólo se puede apelar al corazón y al romero lo más claro para mí son las concesiones concesionar un club hacer fideicomisos de sus me parece lo más lógico la verdad para que no se pierda la mística también del del fútbol y del club más que nada eso sí. es o por último invitemos a un buen jeque de los emiratos árabes a que invierte en nuestros equipos eso es todo es que eso es lo que conseguirías con una concesión por ejemplo pero vamos a ver en fin, bueno antes de que nos convirtamos al islam es tiempo de hablar de <risa> El Mabort salió campeón de la Liga Nacional de Balonfesto, ecuatoriano, eh, Mabort es no sé el que tenía Engels Tenorio, ¿no? Ajá, ¿Qué y esa que retira yo, es de que me acuerdo, pero así desde que soy chamo, desde que no podía ni botear una pelota, me acuerdo de que jugaba en Engels Tenorio. Al punto que Engels Tenorio llegó a jugar con su hijo, fue el año anterior en Barcelona, fueron compañeros. Qué barbaridad, ¿no? Jajaja. <risa> Eh, pero no es un hombre de una trayectoria espectacular ha jugado en Colombia, no recuerdo los nombres de los equipos de los para que ha jugado, a, a seguir jugando profesionalmente a la edad que en la que porque fácilmente debe superar los 40 años. De, 46 creo que dijo que tenía. Qué bárbaro. Verás, este pana ha jugado en los más grandes además de, de, del básquet en el San Peter de Ley. Ajá. Jugó en en la UTE, en ESPE ahora remata de campeón en Mabor, jugó en Barcelona, jugó en Emelec, bueno Barcelona no era precisamente el más grande en básquet, pero es un equipo campeón y que como club también se mete en base básquet, tú sabes, entonces ha vestido además camisetas como la de Barcelona y la de Emelec, que no solo por, o sea por el fútbol y tú dices wow, Ajá. ya es pesado. Y, entonces, y la selección ecuatoriana de básquet, sin duda. Jugó en Colombia, Estuvo, me parece, no, no, no, no recuerdo en dónde más estuvo Engels Tenorio, men. En todas partes. Bueno, hablemos un poquito de lo que fue el playoff de, de este de esta liga nacional que enfrentó a Mabor contra la UTE. Y oye, la UTE sí se pone mucho las pilas en en lo pero que es de deporte. deporte. Y eso digamos es así, ya ya que bueno, ojalá no me cueste mi grado, pero Hay que hablar que, que es algo que no se hace en la católica, por ejemplo Y que, que debería lo que debería ponerse las pilas Porque hay tanto deportista Tanta gente que, que no se dedica a ir a beber a las jarras y demás y que Además en proporción, son 8 estudiantes en la católica No sé cuántos están en la UTE Tienes más chance de sacar muchos deportistas Y sin embargo la UTE lo hace, fútbol y básquet Mira, es que solo... Eh. Ah, ya estábamos hablando hace poquito de segunda categoría Y verle a la UTE en el primer lugar y rumbo a la serie B daba un poquito... De envidia. Me dio un poco de coraje, loco, porque yo sí hasta ahora me acuerdo, no me puedo olvidar de cuando estudiantes Pero de la no Católica... ¿Cómo te vas a olvidar? Cuando estudiantes de la Católica, el equipo que justamente era formado por alumnos de, de las diversas facultades de nuestra U. Cuéntale. Eh, ganó el, el, el torneo amateur, lo que te daba chance de ya ir a segunda categoría. Ganó la, la Masters, ganó Ajá. para ir allá a categoría. Para ya ascender a segunda Ajá. categoría. Y resulta las autoridades de la católica dijeron que no, que no queremos eh... involucrar, no quieren atacar, no, no no quieren, pero pero, no, no, no, pero loco, no, la figura era que no queremos perder el espíritu amateur, o sea, no, devoción a la virgen del codo, es eso, no, no, no. sorprendente, no, y, y, y gente y, y amigos míos también formaban parte de este equipo de estudiantes de la católica y la frustración entre ellos fue enorme, loco, y... Y es algo que me pesa, como amigo de ellos Como como haber visto ese equipo Formarse y, y hacer grandes cosas Y fíjate, el año siguiente ¿Cuál quedó campeón de esta copa para y, Del amateur? La UTE Y vele ahora dónde está Así es, y suena la UTE Así de sencillo es, es, es que es así de sencillo, loco, eso también se fija en la mente, eso es marketing indirecto, loco, para que la gente vaya a tu, a, tu, a tu universidad, y como la Católica es una universidad privada, necesita que los estudiantes paguen, entonces, si tú no inviertes en este tipo de cosas que son marketing indirecto, digo una vez más, ¿en qué vas a invertir para atraer a la gente? O sea, del prestigio que supuestamente tiene la Católica, no sé, no no lo puedo asegurar ni tampoco negarlo, no por eso digo supuestamente tiene en el eh, porque sigue no ríos de gente tome sí. las pruebas de admisión pero en algún momento eso se destacaba si sí, pues no puedes vivir eso es de es una de las reglas el claro del ejemplo marketing. del, del laucas pues es una de las reglas del marketing que nunca puedes dejar de, de seguir haciendo tu publicidad en fin bueno seguimos hablando con el vas del básquet ahora eh, fue a dos partidos que ganó el maur no es cierto tú sabes que los playoffs offs acá se hacen a dos de tres uh -huh. Y bueno, el último partido, el, el último fue un partidazo, fue como 130 y pico a 110, fue una, una cosa increíble con la que ganó el cuadro del Mavort. Es uno de los más jóvenes, creo yo, de, de los equipos que participan en la liga sí, que suelen participar en esto y ya ya se ha forjado un nombre a nivel de lo que es del básquet. Y bueno, lo que yo sí creo eh, que se debe hacer es una liga nacional un poco más larga, se debe propender, ¿no? Porque lógicamente dice, es fácil decir, pero ¿dónde están? Los el grupos, dinero, el billete, etcétera, claro. etcétera. Pero sí, sería muy interesante ver una Liga Nacional de Básquetbol que no dure... ¿Esta cuánto dura? ¿O ¿Dos meses? Do, no, sí, dos, mes, dos meses. Mes y medio, creo. Que dure algo similar a lo que es el torneo de fútbol, que tenga será más... Será más difícil, pero... Que sea, tenga más participación de, de los equipos, equipos de otras provincias. En este se vio algo muy positivo, que hubo equipos de Morona, por ejemplo, sí de destacar. ¿Eh? De equipos de Tunguragua Es que tú bien sabrás que eh, Oye, en el oriente se hace full deporte, loco los Boxeadores en el oriente hay uh, A granel Igual basquetbolistas ahora De lo que sé, tengo familiares por allá Y son wambas más jóvenes y Full básquet los más no, es que hay, no deja de ser atrás digamos eso. que hay menos distracciones es eso contemplar en, la selva en medio menos están menos podridos porque acá sí, la claro. gente en vez de dedicarse al deporte al trago y yo sí puedo decir ya la gente no digo yo también porque por fortuna yo ya no estoy incluido en ese mismo saco así que si sí, es de bueno. verdad y, y sí se tendría que parar más bolas ojo gobierno ¿no? <risa> <risa> bueno eh, vamos ahora con ya pausa musical loco para regresar con Las características, tabla y pronósticos de fútbol y asociados, además de un toque de fútbol internacional con situaciones curiosas que se han dado, ¿no? Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs, ¿por qué? Porque me da Porque la gana Porque me da la gana <risa> No, lo que pasa es que son de la misma época. No sé si recuerdas auténticos, los pericos, fabulosos, sí, de Más o menos la mi misma. Así de de eso. Es que yo, yo he estado tratando de, de identificar en cuál es mi tribu urbana, viejo, porque yo no soy ni emo ni dark. Claro, es medio emo, güey. No, bueno, eso es otra situación. Ni, <risa> ni rastafari, ni ni ponquero. Pero yo, o sea, digamos que somos de ese tipo de gente que le que fusión, fusión entre lo urbano argentino, guanabí, no sé porque Somos de esa gente que le gusta auténticos, fabulosos, pericos, Y etcétera. te gusta Alciacosta y te y, gusta... Y que, y que nos gusta el fútbol argentino y que... Y te y gusta que... Lady, Lady Tron y te gusta Roy Sop y te gusta... Y, que no, y, y los y, Rolling Stones y... Sí, los Stones y no los Beatles, pero sí los Stones. O oh, no, no, no, es que no los Beatles, pero más los Stones que los Beatles y... Y, y te gusta es... el básquet y el tenis. Y el tenis y el... Es una, una fusión deportivo rock and rollera que Es sí es muy rara, ¿verdad? Y, que ya yo mismo me la inventé, supongo. No, es trozo, a trozos de diversas culturas que me parecen Bueno, vamos tásico, a escuchar una la más insignia de esos años de 94, Matador, que tú la recuerdas bien por aquellos premios en TV. Fue la primera la, la, primer el, video premiado, ¿no? El primer la primera vez que se hizo esto del video de la gente a propósito que en TV ya había Ya no es lo que era, ya no, ya no era es lo, lo que... Que... ¿Sabes que en esas épocas MTV empezó a, a hacer las franquicias hacia diversas partes del mundo, empecé hacer el MTV Europa, MTV Latinoamérica, Ajá. MTV Asia, etcétera? Entonces, en el año en 1994 empezó a haber estas divisiones y, y el que ganó entre los videos latinoamericanos fue justamente Matador, un video espectacular. Y una canción igual Y, y no hay maestro. una de los uno de los himnos del rock platino. 94 del disco Vasos Vacíos, esto es matador con los fabulosos Cadillac. Ojalá vengan algún día y ahí podría ser más tranquilo y al Crossroads auténticos es otra satisfacción. Sí, Pero bueno. es muy grato que vengan, ¿no? Ya vamos con los fabulosos. Ahora. Y de ahí seguimos igual escuchando los auténticos de quien fue asociados y a regresamos. el vostro programma calcio e associati desde que no tengo que cuidar tu cariño hoy tus caprichos ya no sufro tanto desde que no tengo que cuidar tu cariño hoy tus caprichos ya no es para todos los sufridores de esta canción que dice toda, ¿no? Bueno, eh, se me había olvidado, se me había olvidado haberle mandado un saludo atrasado de cumpleaños al Alejo, uno de nuestros queridos y más polémicos colaboradores de fútbol y asociados que estuvo de cumpleaños el pasado lunes. ¡Feliz cumpleaños, de Alejín! Al mano sí le mandamos eh, feliz cumpleaños. Claro que ¿no? sí. Y, y bueno, el muchacho ya entra a la edad del rockero, como les suelo decir. Oye, Fulgente, eh, años ¿no? No, no, no, no nos podemos acordar de todos, pero por ahí el David Capoeira... El... Eh, me parece que la Paula también estaba de Simón. cumpleaños ¿qué hemos estado de cumpleaños? Eh, el Andrés Ceballo estaba también Andrésito. Marquitos Pirquio <risa> Andrés Ceballo, decimos eh, Malandru también nos olvidamos de, de él cumplió hace unos dos semanas cierto que hubo el manjar por el cumpleaños oye Malandru, Malandru, buena que nos, onda que es uno de los más fieles oyentes de fútbol y asociados oye también quiero mandarle un saludo, no sé si nos escuche el Kike pero que estaba pasando por un momento medio complicado con con su papá, que se encuentra grave de salud, eh, o sea, fuerza para él, no siempre sabemos que es un hombre muy vital, así como le describen al pana, es un muchacho anfetamina, por por su vitalidad, y lo hemos visto un poco apagado, ojalá todo marche bien con él y le mandamos de eso sí el saludo y la fuerza aquí de fútbol de asociados, también a mi pana Loba, eh, Pablito Jiménez, que ayer igualmente me enteré que pasaba por horas bajas con su, con su abuelita, Y bueno, para todos ellos, o sea, la buena energía es lo único que uno puede mandar, francamente O sea, no hay más que decir, solo que tengan fuerza, locos, hay suerte sí, también sí. Eso es Mucha fuerza, locos Regresamos en Fútbol Asociados y vamos a hablar bueno. de... Eh, ¿viste el superclásico, viejo? Turra River. ¿Qué bestia? Es, eh, más que... Bueno, estuvo emocionante, por lo menos estuvo emocionante ¿Por pero... es un clásico? pero estuvo yeah. mal jugado, viejo, o sea, tú tú ves, por ejemplo, la defensa de Es boca. de llorar. Paleta, ¿qué juega Paleta, terrible, viejo? viejo? Ahí debería estar Jairo Campos. Ponte. Ponte, Jairo Campos en esa patrón en esa defensa. Eh, no sé, son brutados. No, no sí. sé, loco, ya, <risa> ya estamos hablando pendejos, pero total es así mismo veíamos Babito River de River, River tristemente jugando jugando desprolijo más que nada eso es, no es el espíritu de river play tú sabes que no es no es precisamente un equipo de mi devoción pero river se supone que es el toque, la finura, la galanura y, tú sabes, y no no hay Boca, para nada eso Boca siempre fue un equipo más combativo pero River siempre fue el equipo más vistoso eh, claro, es de lo que tú no eso, no ni siquiera eso, no hay nada y, ve, y ves que ves un fútbol argentino en franca decadencia y y claro y es más o menos lo que los equipos vigas en liga están aprovechando en estos vélez, vélez está aprovechando el momento de esta proyección y lo mejor que hay en estos momentos en el fútbol argentino si sí, es vélez un san equipo lorenzo, que ascendió recién en el 90 y que todos sus títulos los ha ganado desde el 90 para acá tal como lo dijimos en fútbol y asociados entonces es obvio por lo tanto de los está, está metiendo billete y todavía me parece que le quede ese rezago de la última inyección económica que tenía san lorenzo pero Eh, estudiantes tiene bonanza bonanza económica por sus últimos títulos de ahí Boca River Boca, lo, Racing, Racing es lamentable Independiente, Independiente también bajas horas. A propósito que ya inauguró el estadio de los Libertadores de América. Ahí se inauguró frente a Colón, el marcador no me sé porque no vi. En fin, Eh, eh, pero ayer inauguraba justamente frente a Colón Estadio el... que por cierto fue grafiteado antes de esa bueno, inauguración Bueno, no, por... no, no, no grafiteado, fue lo que pasa es que le, le echaron ahí Pintura, des... pintura Gente, gente desconocida Hinchas o sea, de Racing, obviamente No, no, no se podría decir ah. Pero bueno, se especula que puede haber sido Que le echaron de esta pintura, esta de, de resina Que sí, es para sí, piscinas o esa que es fregadísimo sacarle <ríe> la impulsan ya obviamente le ¿no? hicieron vandalismo al ser sí, para la escuela <ríe> la chicha le hicieron al estadio no lo he visto muy o sea en, en el fútbol todavía pero la maqueta es ganas y silencio no, es, sí, sí, es, es sí, sí visto, el estado eh, bueno por cámaras no mido y sanidad <ríe> próximamente pero no me quedan eh, el gigante de aventura de siete veces campeón de la libertad claro, es? por... es de esquina esta lenta independiente es de Racing El clásico no de Avillaneda ahorita se ha venido a menos No o sea, debe de ser clásico pero de evaluado de, en cuanto a espectáculo Porque tú sabes que la tensión que hay entre esos dos es impresionante Pero te pones a ver ese partido y no hay mucho Sí, sí me vi el último y... es, es que es de llorar, el fútbol de Racing Yo te digo un equipo que a mí me cae bien o sea, es, es lastimero verle jugar a al racing Bueno, Cruz. hablando de Racing eh, Hubo en esta semana El corre-corre respecto a la posible Contratación Lothar. de Lothar Mateus Finalmente no se le va a dar Porque, bueno eh, el, el ex capitán alemán Aduce que no tenía las garantías Monetarias suficientes, o sea que no había Las garantías de los depósitos Y la, la, la. y eso que también es una sociedad anónima ya Bueno Sabes también lo que lo que se dice, por ahí los rumores, comentan las malas lenguas, que Lothar Mateus no puede dejar a un lado a su novia. ¿Tú le has visto a la novia de Lothar? Ah, de estar a lo, a lo... como amerita. Una machinery, loco. <risa> <risa> una, una chama no ha de pasar de 25 años, es modelos es, es 10, sobre 10, 11, loco. Y bueno, el el pan este no no le deja nomás suelta. Y lo que estaba intentando es que consiga su tra, eh, su trabajito de modelo de presentadora de TV o alguna nota acá en Argentina y poder venirse a vivir con ella, si no Naraj. Y iba a ser difícil porque bueno, modelos, niñas bonitas en Argentina y en la pantalla y medios argentinos pana, sobran, abundan. Entonces no no no es que iba a Hay la tan a la segura Además no era de ese tipo de distinto O sea, un talento distinto Porque zucca son las unas zucca de la estama oh. Blanca son las blancas son... Sí, más ah, o menos da, o sea, no, no allá... exótica loco. Exacto, pegas con otro fenotipo de tipo, otro. Por ejemplo, como es Pampita loco, Que tiene unos rasgos más latinos Entonces pega full Pega full, como dicen nuestras amigas Ajá. Eh, Bueno, no se dio lo de lotar También se decía que no había salido en buenos términos de su último club, el, el Maccabi Netanya, allá en la Liga Israelí que le había ido mal, que en general no le ha ido tan bien como técnico que, que era una historia similar a la de Diego loco, así poca trayectoria y... pero Ñañón era era un experimento, traerlo, era, un experimento. O sea, era una cosa de locos o y sea... re... yo creo que eso es una característica de la dirigencia irresponsable promedio de Latinoamérica que trae estos experimentos afloro o sea, es el sí. ejemplo más claro, más ridículo. Sí, y viejo, tú has visto que muy pocos técnicos europeos les ha ido bien acá en Sudamérica por no decir ninguno. Y eso que, por ejemplo, a Dusan. Dusan es y es y es recontra resistido. Digamos que Dusan como técnicos jamás terminó de ir de ir bien como formador, digamos. Formador fue excelente. Oye, pero no, siempre era, era... fue res recontra resistido Dusan igual. Así ¿Sabes que el, el que me parece que le fue muy bien Fue a Mirko Josic El um, DT de Colo sí, Colo campeón sí, de la recuerdo, Libertadores De ahí nomás ¿No? ¿No? Si sí, <risa> la verdad es que sí, no, Es que no, pe... no, no, no terminas de pegar pues, niño, hasta... no, no. Es que tienes que conocer el idiosincrasio Para saber cómo manejar Y claro y no es lo mismo manejar Un, un grupo de gente europea Ya habituada a la disciplina y Que no no les tienes que estar diciendo lo Como otros de orígenes Otra cosa, o sea, otra, gestar. otra. Aquí sí, ciertamente un entorno. director técnico aparte de ser un gran estratega Papá. tiene que ser un padre. ¿lo? Así es, eso es. ¿Qué? Hermano, eh, ¿viste también sí. la golpiza que le metieron al Real Madrid? No, no, 4-0 el, el club Alcorcón. Viejos, en la Copa del Rey, en la Copa del Rey un club de ese... más o menos ver el estadio del Alcorcón era como ver La Calder. No, menos, el estadio de Cayambe una cosa así yeah. y bueno obviamente repleto imagínate lo que es la para esa gente de la claro. real madrid que bueno no fue con todas sus figuras pero sí alineó a una que otro por por ejemplo creo que se me no estuvo caca y no, no es no, ni caca ni Ronaldo ha sido aún en este casilla la para todas las diferencias una pésima defensa en madrid todos sabemos que sin casillas igual madrid chao Y viene este Alcorcón y le mete 4-0, <risa> viejo Y prácticamente está eliminado a el Real Madrid de la Copa del... Con club? el Alcorcón, pues, año Y el Alcorcón Al que todos le harán 10 por poco Y bueno, es un equipo bueno de esas alegrías Que suelen tener los... Lo, lo que pasa justamente es lo que se dice Que el fútbol suele tener estas cosas lo que de vez en... Pasa más seguido que el chico se revele contra el grande en, Que en otros deportes es mucho más difícil ¿no? Y por eso tiene esa magia en el fútbol y demás Y la... Y claro, el depende más que de un hilo la continuidad de Manuel Pellegrini ahí en el Real Madrid. Y no es culpa de Pellegrini, no es culpa de ningún técnico. En el Madrid no hay continuidad, o sea. Y yo veo historias repetidas, volvéla, o sea, con el, la distancia que hay verlo a Barcelona. No, no hay, no hay continuidad en los técnicos. En el Madrid tampoco hay continuidad, son equipos que no se arman bien ambos, o sea, yo veo situaciones muy parecidas, bien. Exacto. Viven. Uh, viven del marketing de la farándula. Y, y del pasado son los equipos que están viviendo el pasado madrid y barcelona no se termina de hacer las cosas con seriedad me parece no hay proyectos reales eh, eh, lo que hizo este año el presidente del madrid fue lo que hizo el año anterior barcelona venir poner billete contratar contratar contratar no, no poner un buen proyecto y aglutinar jugadores y fracasar al final bueno, es que toca eh, en el caso del madrid es si sacan renta económica pero <risa> acá se desperdició no es que se consiguió dinero a cambio. Pero de todas formas lo que es del éxito deportivo no lleva. O sea, tienes millones de dólares de rentas de las ventas de, de la camisetas. camiseta 9 con el nombre Ronaldo. Sí, Ronaldo, no la no Ronaldo. Ronaldo, del gordo, del de ídolo, seno. del fenómeno, no, de Cristiano Ronaldo. De Ronaldo. Y, yeah. y, y bueno, le pones de esa y ya tienes billete asegurado, y, pero eso no ha garantizado ni de lejos éxito deportivo y se ve en a pesar de que Ronaldo es el que salva los muebles en el Madrid ¿Cuántos goles lleva Ronaldo en...? No no recuerdo, pero le entre, ha salvado entre partidos Entre Champions ¿no? y Liga ¿Seis irá, fútbol debe vivir cerca de 10 goles ya. Y es el que le salvó, por ejemplo El partido contra Liga de Quito, lo tengo presente Le salvó Ronaldo al Madrid porque no había más Y Kaká no ha embonado Y Benzema tampoco Qué pena que se vayan a perder allá a Vencemay sí, acá. Se desperdicien, ¿no? Cuando cuando mucho lo necesitaba el Milán acá acá. Dos grandes jugadores. Bueno, eh, vamos con las tablas en este momento, tablas de posiciones en fútbol y asociados, tú sabes, porque si no lees atentamente futbolasociados.blogspot.com y tabla. Porque si no te haces fan en Facebook ai tabla. A propósito ah, que ya rebasamos los 100 fans en el Facebook Y cada día son más los que se unen a la fiebre de fútbol y asociado Y eso que no le estamos haciendo así difusión masiva No mandamos muchas invitaciones de nada. Da... Es... O sea, por un motivo más de cautela no porque nos querramos hacer los, los... Los interesantes Los ¿no? interesantes Pero en fin, gracias a todos nuestros fans A todos los que nos leen, a todos los que siguen Fútbol Asociado Esta es la tabla que se viene auspiciada por Seyer del Ecuador Mucho color con Seyre del Ecuador Todo en productos automotivos ¡Seyer del Ecuador! Dice que el grupo 1 lo comanda Liga Deportiva Universitaria Con 7 puntos y 4 de gol diferencia Un equipo que te digo, no es sociedad anónima Porque hay, hay una clara figura de El patrón es Don Rodrigo. Así, es. así diga que ya esté retirado, en fin. <risas> Deportivo Quito en el segundo lugar consigo 5 puntos, puntos más 1 de gol diferencia El tercer lugar y resucitando como nuestro señor Macará 4 puntos más 1 Bueno y último Último lugar en el grupo 1 para el Manta con 0-6 casi sin opciones Así es, grupo 2 de Disagüero Grupo 2 del Deportivo Cuencas del líder con 6 puntos y 2 de gol diferencia El único equipo que ha ganado sus dos encuentros en esta etapa el Emelec va con cuatro puntos y menos uno, de no ser por la bonificación bestuviera, cuesta abajo la rodada. El Espoli tiene dos puntos y 0 dos empates, es todo lo que ha podido hacer el cuadro del gallito. Y el último lugar es para el Olmedo con uno menos 1 Así es en la Serie B, The Sour. Eh, ¿Quieres revisar Serie B? Yo quiero revisar Serie B. Ya, ya, B, vamos luego. a revisar Serie B, ya hice pelota el ¿Con que te ibas a ir, mi amigo? Iba a ver un poquito, bueno, de segunda categoría Rápidamente, Independiente ya ganó el La Serie B 68 puntos y 39 Católica con 64 y 27 El segundo clasificado a la Serie A Para el 2010 La Grecia se nos quedó en tercer lugar, 55 menos 1 No desmaye Grecia que para el 2011 Tendremos a Chone en Serie A Ojalá no Es que están esperando que amplien las Chonanas Ojalá, ¿sabes qué? Ojalá se mantenga este La, ¿cómo es eso? La Grecia no. El fútbol Más que nada la iniciativa de mantener este equipo Que sin mucho ha logrado ser protagonista en los dos años que ha estado en Serie B ¿no? Sí, que se sostenga, que se sostenga Inbabura en el cuarto lugar con 50 puntos más 5 Azogues 47 menos 2 Municipal Cañar que ya salvó la categoría con 42 menos 5 Liga de Loja también salvó con 42 menos 13 Atlético Audaz también salvó con 39 menos 20 Y la cosa está entre el Rocafuerte que tiene 38 menos 13 Y Lauquitas con 30 Siguiente fecha Vamos, menos 17 ¿verdad? la fecha que se jugará en serie B eh, toda ella el sábado 31 de octubre a mediodía imbabura contra Independiente del Valle ese partido ya no se juega nada eh, Las Ogas contra Liga de Loja no se juega nada Eh, Católica o Municipal Cañar tampoco se juega Nada, pero los que hay que parar El ojo, la oreja, etcétera Grecia contra roca fuerte en los Chonanas Y Aucas uh -huh. en la caldera Contra el Atlético uh -huh. Audaz Desde ya hincha de Aucas repleta Esa caldera que se haga sentir porque Necesita mínimo cuatro goles de Aucas Para llegar A salvarse, ¿no? Además de esperar que pierda El Rocafuerte Y esperar a que pierda el Rocafuerte bueno, ¿De quién iba a ganar Edith Sauer? Eh, no no, a ver, que salió campeón Valentino Rossi en el GP. Eh. Yo no veo las motos, la verdad. A pesar de que no qué más hay en el, los GPs de motos son modelos. Todavía hay que ver si sí. <risa> eh también el rally también va a llegar a su fin el rally en Gran Bretaña esta semana, así como el, la Fórmula 1 en el circuito de Jazz Marina allá en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. ¿Has visto las fotos de ese circuito? De Abu Dhabi, es, es, es salvaje, ¿no? Es extraterrestre esa situación, ¿no? Sí, sí, es un broche de diamante con el que se va a cerrar vez, esta Cada vez se, se vuelve más fórmula. exótico el circo de la Fórmula 1 con estas paradas. Lo que va a terminar, Bien opulente, pero... Va a terminar ¿no? llegando a esos lugares porque cada vez son más caducos los circuitos tradicionales de Europa y, y tú ves esa tecnología, ese despliegue de glamour y demás, y eso que no beben allá. Y no hay de rosas, chico, aguas de rosas. Y, y no hay chicas en bikini en Emiratos Árabes pero es, es una tecnología de punta. Bueno, eh rapidito madres. Eh, rapidito segunda categoría ut 7 más 5 Panamá 7. River Plate, 5 y 1 Deportivo Quevedo, 3 1 Universidad del Cotopaxi, 2 menos 3 Y Municipal de Santo Domingo, 1 y menos 2 y ahí estaba con la música de pronósticos Y le diste la última tabla Bueno, ahora sí, vamos con los pronósticos de la siguiente fecha Que se viene caliente Igual en Serie B, en Serie A, en todo bueno, bueno, No sé si quieres pronosticar la Copa de los Campeones <risa> ¿Todavía, todavía está listo no no, esa... no, no, vamos con lo formal Con el campeonato A ver Siguiente eh, Pronostico que se van a divertir mucho en todo el país Pronostico que el pronóstico <risa> Llega gracias a Seyer del Ecuador Mucho color con Seyer del Ecuador Todo en productos automotivos que no se te olvide Seyer del Ecuador Llega gracias al manjar, todo en entretenimiento maduro Gracias al manjar Porque los días son más sabrosos, más llevaderos con el manjar Gracias a Metal World Todo en software, hardware Y demás Todo tu mundo tecnológico te lo maneja, te lo administra Te lo managerea metal war es el pronóstico no chung norris usa metal war Chuck norris pinta su auto con, con seyer del ecuador eh. y lógicamente es de los creadores creo que es el editor en jefe del manjar o sea carlíbula es editor pero el editor en jefe creo que es chung norris, eh. norris el que es, escoge el material muchas veces los modelos del manjar son chung norris <risa> En fin, bueno, <risa> el, este viernes arranca el, la tercera etapa de la Copa Crevife La tercera fecha de la tercera etapa, ¿no? Eh, en Cuenca se juega el partido entre el Expreso Austral y el Deportivo Cuenca Frente al Espoli, 20 horas viernes como es sana costumbre allá en Cuenca Qué en corazón el que tiene la gente de Cuenca Para ellos mi respeto, me saco el sombrero ante sus jugadores y su hinchada Dale, pronósticos, soy cabeza. 2-1 para Ay, gracias, Gordo. El. <risa> eh, vamos. No, no molestes, viejo. Cuenca 2 después Espolieño. Eh, yo creo que gana también el Cuenca y 2 también creo yo. <risa> ya, Esperamos por sus pronósticos, muchachos. Se les tomar en cuenta. Dejen sus pronósticos, <risa> mensajes, de si opiniones. Gracias. Se juegan dos camisetas gracias a Seller del Ecuador, así que todavía puedes ponerte en onda. Ojalá con me pronóstico. la gane yo. Sí, no, porque estamos subiendo ¿no? <risa> <ahí>. En fin. <risa> eh. Siguiente partido en estado. sábado 31 de octubre Día del escudo nacional Y en el resto del mundo noche de brujas Quito Manta En el estadio olímpico Atahualpa Quito Manta, gana el Quito 2-1 loco, con los justos lo ha ganado ¿no? Yo digo que 2 por 0 Bien puesto Muy bien, siguiente partido en el otro A ah, esa misma hora Pero y en otro estadio, en, Gingos, en otro canal. canal Sí, sí, sí, sí, sí <risa> en otro canal, loco Macará enfrenta a Liga Deportiva Uy, uh, este es bravísimo, este partido, loco mm, um, um, um, Yo me reservo, dale, loco mm. ¿Qué? Qué arrugues, es ya Ignacio, dice, sí. saqué, Le saqué el cuerpo A ver, vais. yo digo que 1-1 Uy, uh, yo también estaba decantando por el empate, viejo Pero van a decir que te copio los resultados, así que no me animo, voy a ganar más carajo ¿Cuánto? Uh, 1-0 yeah. de hecho más creo que va a empatar ese partido la verdad ¿Cuánto? No, no, déjale, ya me arriesgo por 1-0 aunque creo que empate yeah, bueno, más que nada ha de tener su, su respectivo comentario de la ley <ríe> eh, bueno yo ya te dije que 1-1 ¿eh? el último partido 1 de noviembre eh, domingo, mediodía cumpleaños de mi papá Felé, feliz cumpleaños a vez me escucha pero igual feliz cumpleaños y espero no hacerle morir de las iras aunque se hace bien Olmedo y Melek igual yo creo que el Olmedo 1-0 2-1 no, ponlo 2-1 sí. aquí también me juego por el empate 1-1 siguiente partido de Eli ya no hay más partidos porque no cuadrangulares <risa> y ya nos fuimos de vacaciones tanto el Nacho como el Barce y Así, así es. Bueno, yo lo que estoy haciendo es decirle a los locales básicamente sí, en estos descapote Nacho. Cate Nacho es la más fácil, loco. A ver si así puntúo. Sí, ¿no? Bueno. Eh, ya viene siendo todo por el podcast de hoy. Eh, lástima se terminó. Sí, sí, muchos saludos hoy. a todos quienes se eh, avanzaron a escuchar hasta aquí, sí, creo que le llegan. ¿no? y bueno quienes vayan auténticos decadentes ahí nos veremos y esto es fue el fútbol fin asociado. de fútbol y asociados pero el fin por hoy nada más muchas gracias por escucharnos que les vaya bien el feriado loco el feriado. feriado mucha suerte en la playita a todos quienes se van a la playita Chao. gracias por ello este fútbol es asociado muy <risa> bien